101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de hoy, viernes, 9 de julio. Las nuevas restricciones se aplicarán ya este fin de semana, las discotecas volverán a cerrar para reconvertirse en cafeterías y con el horario más restringido ya que toda la hostelería deberá dejar de servir mesas a las 12 de la noche para cerrar media hora más tarde, los espectáculos reducen su aforo y el toque de queda si el Tribunal Superior de Justicia lo autoriza ...se impondrá en los municipios con mayor incidencia... ...de momento son 40... ...y casi todos están en la provincia de Valencia... ...Elche queda fuera por ahora... ...de esa limitación a la movilidad... ...y a las reuniones sociales... ...porque la incidencia que indica el alto riesgo... ...debe ser superior a los 260 casos acumulados... ...y el martes en Elche teníamos 101... ...una cifra... ...todavía alejada para sufrir de nuevo el toque de queda... ...pero no sabemos si se ha duplicado durante estos días... ...hoy conoceremos la actualización de los datos por municipios... ...y la decisión del alto tribunal valenciano... ...que si bien en mayo autorizó al Consejo... ...imponer el toque de queda tras el estado de alarma... ...ahora las circunstancias son otras... ...aunque se hayan disparado los contagios entre los jóvenes... ...los hospitales no están llenos y no hay fallecidos. En el Che las UCIs están vacías y solo hay tres ingresados en planta en el Hospital General. Otra de las medidas acordadas por el Gobierno es endurecer las multas por los botellones. Participar en ellos será una falta grave y la policía va a reforzar los controles para evitarlos y también el horario de venta de alcohol se va a reducir hasta las 8 de la tarde. Además, el presidente Chimo Puch anunció que van a adelantar a la primera semana de agosto la vacunación para los jóvenes de entre 20 y 29 años. Puch estima que antes del 15 de septiembre se habrá alcanzado la inmunidad de grupo y ha explicado que la pandemia ...ha estado condicionada en el último mes... ...por tres factores... ...primero, la propagación de la variante Delta... ...mucho más contagiosa que el resto... ...y que ha provocado... ...multiplicar la incidencia acumulada por seis... ...pasando de 40 a 240... ...segundo, la explosión de contagios entre los jóvenes... ...habiéndose triplicado la incidencia en la franja de 20 a 29 años en tan solo 10 días y tercero, el incremento de los menores de 39 años ingresados en hospitales que se ha duplicado en un mes por ello aseguró que se van a contratar a 450 nuevos rastreadores a los que se sumarán otros 50 procedentes del ejército y realizarán 7.300 nuevos contratos sanitarios del plan de verano además de haber renovado ...más de 6.000 contratos COVID-19... Pucha acabó su rueda de prensa... ...haciendo un llamamiento a la población... ...para que siga usando la mascarilla en todo momento... ...y a los jóvenes les ha pedido responsabilidad... ...porque hay que salvar vidas... ...y también a nuestra economía... ...el sector turístico valenciano ya se resiente... ...porque hay países como Francia... ...que al igual que Reino Unido y Bélgica... ...aconsejan no viajar a España... De este modo llegamos al segundo fin de semana de julio, donde algunos de ustedes seguro que inician sus vacaciones, pues que sepan que lo harán según las previsiones meteorológicas en medio de una ola de calor. De ello hablaremos hoy con Vicente Bordonado en su crónica y a las 12 y cuarto del mediodía también. ...hoy, eso será a las doce y cuarto del mediodía... ...y hoy a las diez y media... ...contaremos aquí en los estudios de Teleelchen Radio Marca... ...con el rector de la Universidad Miguel Hernández... ...Juanjo Ruiz... ...y en nuestro Rincón Cultural... ...en media hora hablaremos sobre la vida de la gran diva italiana Rafaela Carrà. También tendremos tiempo de repasar los últimos hallazgos realizados en el universo y del emprendimiento femenino. Todo ello irá acompañado de las noticias, pero también de la música. Y hoy las noticias son importantes porque queremos saber qué incidencia tenemos aquí en el Chess y finalmente se aprueba el poder establecer el toque de queda ...en aquellos municipios donde su incidencia sea muy alta... ...hoy comenzamos con un aniversario... ...en lo que se refiere a la música... ...se cumplen 25 años de Guanabe. ...sí, esa canción de las Spice Girls... ...con la que arrasaron en el pop de los 90... Guanabe es un término que se acuñó... ...en la década de los 80 por un escritor norteamericano... ...para definir a esas hordas de fans... ...que se vestían, caminaban y hablaban como Madonna... Cinco de esas fans, diez años después, lo utilizaron para su primera canción, con la que conquistaron el mundo entero. Transmitiendo ese mensaje de que si quieres ser mi amante, te tienes que llevar bien con mis amigos. Pues de eso ya han pasado 25 años. ¡Dios! If you wanna zigazig, ah. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, so tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna zigazig, ah. If you wanna be my Gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking it too easy But that's the way it is What you think about that? Now you know how I feel Say you can handle my love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 We got M in the place, who likes it in your face You got G like MC, who likes it on her Easy V, doesn't come for free She's a real lady And ask for me, how you'll sleep. Stump your body down and wine, it's all around Stump your body down and whine, it's all around If you wanna be my lover You gotta get with my friend I'm Making last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to you. give Taking it too easy, but That's the You, be my you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you make it. Like Everybody down the line is all about. Everybody down the line it's all about. Everybody down the line it's all about. Everybody down the line is all about. Everybody down and do your thing. If you wanna be mad over.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 Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche Junto a Leroy Merlín, salida 518, autopista A7 La Glorieta, con Rosmar y Alonso Y seguimos con más música seleccionada para este viernes eh, de julio Vamos con Carla Bruni con Un gran amor On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. On doit chercher l'amour pour sauver nos peaux de l'effroi. Pour sauver nos vies de l'enfer, c'est gravé dans la pierre, mais quelquefois Il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi Et alors voilà le grand amour Celui dont on rêve toujours Dont ton rêve toujours On a besoin d'amour, quels que soient nos visages, quels que soient nos prouesses Et quels que soient nos inéquipés sauvages On a besoin d'amour, tout comme l'on respire, tu sais C'est là qu'est notre inespérée, c'est là qu'on se déchire Il nous arrive d'aimer contre toute espérance, sans, sans l'ombre d'un atout Sont l'ombre d'une chance Comme un genou On s'arrive d'aimer comme des naufragés, Tu sais, comme des possédés C'est vrai, c'est là qu'est notre chance Et quelquefois Il nous arrive un grand amour Qui nous emporte sans retour Sans pardon, sans pourquoi Et alors voilà le grand amour Celui dont on rêve toujours, dont on rêve toujours. Quand on retrouve l'amour, c'est comme une page blanche qui nous reste à écrire, tout comme l'on se penche. Regarde, regarde, il nous arrive un grand amour qui nous. Nous en partons retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand amour. Celui dont on rêvait toujours, dont on rêve toujours. 101.4 Teleel Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y es momento de encender la hoguera de Charango y Joan Garriga para quemar todas las penas. Zendra una fugueira, onkera ma toda la pena, per de janrer al tems, per ranecha de la sendra, a malleura de las duches, pa cumplir nos de sabiesa, per fuggida la pelle, santibata galaterra, la terra caballa, curtela terra dings, las alas novas, sense fantasmas. Gira naztras como un trazo gira la xaja i cadiras que no am fotos que em donen grima i les cartes al van am no cambien i roba que xinxes am carcamal terra di Am tros sut socrat trancat i el truc al mal de cap, amb cançons amb els amors, taules de multiplicar i els acuns no estudiar, amb els deures que no he fet, tots els deures que m'retreq, les multes que han arribat i els carnets d'identitat i la folla publicitat, tots els mapes del passat i l'uniforme de soldat, les eines que no reparen i els costums que no preparen passaport a mala mort, tot al foc, po. porto al foc, po la correna de San Juan, que crema, la...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 Kompran per internet. Això está molt bé. Però mola més comprar per Eltz, perquè fan de rebaixes. Deja el com net i practica el shopping Eltz. Ho tens tot. Ho tens Comerç de proximitat. El comerç d'Eltz amb les rebaixes que esperaves. Afic i regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Eltz amb el comerç local. Este verano volvemos a viajar y qué mejor momento para presumir de Peugeot porque en Peugeot Grupo Marcos rompemos los precios de nuestro stock. Consigue una de las unidades limitadas del 208, 2008, 308, 508 y Rifter con entrega inmediata y financiación especial solo los días 14, 15 y 16 de julio. Y de tu cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Seguimos escuchando más música, la de Andrés Cepeda con El Medallón. Yo te aseguro que Don Fidel Ay, a pesar que tan pobre soy Yo te aseguro que Don Fidel Ay, a pesar que tan pobre soy, mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy. Mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy. Ay, no pierdas la idea, Rosa María, que te llevo en avión a Montería. Ay no pierdas la idea, porque es verdad que te llevo en avión a Bogotá. Cartagena te traigo yo, el medallón que usaba un pirata de hey, Cartagena te traigo yo. El medallón que usaba un pirata Y don Blas de Leso se lo robó Para llevárselo a su muchacha Y don Blas de Leso se lo robó Para llevárselo a su muchacha Y no pierdas la idea Rosa María, que te llevo en avión A Montería y no pierdas la idea Porque es verdad que te llevo en avión A Bogotá y si quieres también Podemos ir a ir de luna de miel A Medellín y si quieres también Podemos ir a Ay, de luna de miel a medellin tierra querida de Pedro Castro, como yo soy de Valledupar. La tierra querida de Pedro Castro, si quieres también te enseño a bailar. Paseos y merengue a lo vallenato, y si quieres también te enseño a bailar.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 Vuelve el héroe del verano, Aquapar Ciudad Quesada. Toboganes. Río Yucatán. Alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-Covid. Acuapar Ciudad Quesada. Contra ya tu entrada anticipada en aguaparrojales.es. Aquapar Ciudad Quesada. ¡El héroe del verano! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 22 minutos de las 9 de la mañana y seguimos escuchando ahora una joya musical, la flor de la canela. Thank you. Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el Ahora que aún perfuma el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente limeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda y el río compasará su paso por la vela. Y recuerda que... jazmines en el pelo y rosas en la cara, la caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en él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 Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción No esperes a que ocurra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 te esperamos en Esquella Automóviles Tu concesionario Fiat En Elche Sor José Falcorta 37 En Orihuela Carretera Murcia-Alicante Kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y les invito a moverse con el ritmo De Rai Charles. Hit the road, yeah. Don't you come back Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman, don't oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. Hit Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road, Jack, and don't you come back no more Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away? Cause I'll be back on my feet someday Don't no care if you do, cause it's gonna You ain't got no money, you just ain't no good Well, I guess if you say so, I'll have to take my thing ...1.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues hemos llegado a las 9 y media... ...de la mañana y antes de abrir esa ventana... ...al rincón de la cultura... ...para hablar este viernes... ...de la gran Rafaela Carrá... ...no puede faltar hoy en esta selección musical... ...pues el ritmo de los Beatles... It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I. Get your money to buy a thing And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why on earth should I'm home? Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight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 Shit Radio Marca La, la... El nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera Shell Abierto todos los días del año Por fin, ahora sí que sí Ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano Y me voy con total tranquilidad Porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en autosuspensión Eduardo Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com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 La glorieta con Rosmari Alonso. Pues pasan cinco minutos de las nueve y media y es el momento, hemos llegado al viernes y es el momento de abrir nuestro rincón de la cultura, hoy dedicado a Rafaela Acarra. Y lo hacemos como siempre con nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. Hoy te veo muy aplicado, ¿eh? <ríe> ya ves. Sí, me has puesto deberes. <ríe> Pero eh, no hay que estudiar mucho sobre la vida de Rafael Carrà. ¿No? Ella era como se mostraba en la pantalla, así, ese con una gran... Éxito, pero ese fue su gran éxito, en una España que salía del corsé. Y de pronto ella apareció sin corsé. <risa> y, tanto. y tanto, mostrando además pero... el ombligo, que le valió la censura del Papa. Entonces, cuando salía, Ay, antes que en España, en la, en la televisión italiana. <risa> Pues vamos a hablar de, de dónde salió Rafaela Carrà. Ella nació en Bolonia, bueno, primero el nombre, porque se las trae Rafaela María Roberta Peloni, pero un director de cine eh, le puso Rafaela Carrà en honor a un pintor italiano de apellido Carrà. Bien, pues ella nació en Bolonia y ya con tan solo nueve años y por gra gracias a su simpatía, porque tuvo que ser una niña muy simpática como lo fue después como mujer pues le dieron ya un primer papel en el cine le dieron un papel pequeño en, en una película de cine italiano y gracias, ella nació en el seno de una familia de clase media el amigo de un amigo que conocía a otro amigo pues eh, le dieron ese papel y ella compaginó ya con nueve años cuando salió en la película pues eh, tenía claro que lo que quería era pues, ser artista porque ya compaginaba ese papelito, esos primeros eh, pinillos que hizo en el cine con la danza, con sus estudios de danza, ella quería ser bailarina y en 1965, haciendo cine en Italia, en el 65 pues, decidió dar el salto a Hollywood al igual que ya lo hacían las, sus compañeras, como Sofía Loren, Gina Loyo, Brígida o Birnie Lisi. Así que se marchó a Hollywood y regresó poco después, hastiada del ambiente que vivió allí, porque ella era morena y ya des despuntaba. La pretendió Fran Sinatra, dicen, pero ella no sucumbió, evidentemente, al lujo y a los grandes actores de, de Hollywood, ni Frank Sinatra le dijo que no, ni a Marlon Brando, que también la pretendió, y también andaba por allí con Jules Breiner, pero ella no les dijo que no, les dio calabazas a la industria también del cine de Hollywood, regresó de aquel ambiente a Europa, y probó entonces, dijo, dejo el cine, no me gusta, y, pro y probó con la tele. Quería ser presentadora de televisión, así que firmó un contrato en Italia en el que le dieron tres minutos en un programa y lo único que pidió es que no la censuraran. Y esos tres minutos, pues, supo a gloria. Allí comenzó todo, porque allí conquistó, allí enseñó el ombligo, allí fue Rafael la casa. Fue la frescura. Efectivamente, y, y evidentemente de Italia, pues, eh, dio eh, salto a la fama Fíjate lo que consiguió. Le dieron un programa a la hora del almuerzo, que no era prime time. Pues ella consiguió de pasar de cero espectadores a más de 14 millones de espectadores ¡Buah! en Italia, porque no sé cómo se las apañaron los italianos para hacer una pausa y ver a Rafael Nadal en la tele. Estamos hablando de la década de los 70 en una Italia como en España, donde la libertad sexual, vamos, clamaba por su ausencia pues la querían ver allí despuntó, ¿cómo lo hizo en España? cuando vino aquí en 1975 fíjate en qué año en televisión española pues debutó en señores y señoras en aquel programa y ella misma dice en alguna que otra entrevista que se le ha hecho que su llegada a este país supuso el despertar de las mujeres españolas que volvieron a creer en sí mismas, yo creo que lo retrató, porque eso es lo que hizo Rafael Acarra en este país, nunca se casó, no quiso casarse, no tuvo hijos, pero sí apadrinó a miles de niños del tercer mundo, y de hecho en España, eh, bueno... Ha participado en muchos programas de televisión después de 1975 y uno de ellos fue en un telemaratón de televisión española donde se apadrinaban niños del tercer mundo. Y sus romances fueron muy discretos. A ella no le gustaba vender eh, o la prensa rosa. Eh, tuvo muchos romances y además con la gente que trabajaba muy próxima a ella. Así con productores y el último fue el coreógrafo. Sergio Yafini, quien eh, fue el que, con un emotivo y sentido comunicado, que leeremos al final, anunció a la prensa su fallecimiento, porque ya no estaba con él, pero él no la dejó. El, el amor se apagó entre ellos, pero no la amistad. Fue su amigo y la acompañó hasta los últimos días de su vida, que fue esta semana, cuando falleció a los 78 años después de una larga enfermedad por cáncer de pulmón. Rafael Lacarrá, para la comunidad LGTBI, pues fue pues, su, su musa de la libertad sexual y de los derechos civiles, porque ella visibilizó ese colectivo cuando nadie quería hacerlo, cuando era mucho más difícil que ahora apuntarse el tanto en aquella época. Sus canciones como Lucas así, y sus bailarines, ¿recuerdas, Antonio, sus bailarines con esas mallas pegadas? así Yo lo recuerdo el rubio siempre, había un logo de color enorme y había el rubio de siempre que llamaba la atención muchísimo. ¿Y recuerdas la canción de Lucas? Ajá. ¿Alguna vez te has, pasado, eh, te has parado a pensar qué realmente qué era esa canción? Porque cuando salió lo que era visibilizar el, el colectivo homosexual. Por eso no es de extrañar que el colectivo LGTBI la convirtiera en su reina y en su musa. Estaba buscando yo esa canción, la de Lucas. Porque, claro, ella en sus versos Nunca utilizó dobles lecturas. Eran muy claritos. Voy a, voy a ver si encuentro nunca. Sí, mientras te voy a hablar de una canción también, que es la de... 5-3, 5-3, 4-3, 5-6... Esa canción, bueno, de alguna manera, también en sus letras, como tú dices, no ocultaba nada. Estaba bien claro y se refería a una masturbación femenina. Tengo la letra por aquí. Y en aquella época eh, hay que pensar cómo se les coló. Cómo se les pudo colar esto, ¿no? Pero de alguna manera esa canción te leí un poquito así la letra rápido porque decía: Paso el tiempo y ya no puedo más, no puedo esperarte más. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar. Ya no vengas, que aquí ya no haces falta. Aprendí muchas formas de poder vivir. De alguna manera, pues eso, el teléfono recuerda que antes tenías que marcar era el la ruleta que tienes que dar la vuelta, ¿Sí? y la vuelta, y la vuelta, y bueno pues tomo Ejercicio el dedo y no podía parar. La verdad es que hemos dicho que en sus canciones, en sus versos nunca utilizó dobles lecturas, fue la reina del espectáculo. Las canciones eran muy pegadizas: sus trajes, sus lentejuelas, sí. sus, sus shorts, sus caderas eh, ajustadas, sus, eh, su ropa tan ajustada, su ombligo al aire. Bueno, todo eso eh, sobrevivió eh, en esta España. Eh, que salíamos de una dictadura, pues imagínate lo que se puso, el despertar, como ella misma dice, de las mujeres. Y ella también vino a cantarnos cosas del desamor, eh, pero no en un tono lacrimógeno. A mí es que me gustaba la filosofía de Rafaela Carrá, bueno, era pequeña cuando despuntó en la, en la televisión, pero imagínate, ¿no? Eh, acostumbrados a ese desamor melancólico en canciones como la de José Luis Perales pues ella llega aquí a España y nos dice, vale, yo, bien, eh, la fiesta es fantástica, nos trae la, la libertad, la liberación sexual, pero también nos trae la fiesta, y dice que la fiesta es fantástica, con o sin ti, ¿Por qué? porque eso era Rafael Acatá. No estás conmigo, no te preocupes, que yo me voy a divertir. Y esta canción sí que la he encontrado en Spotify, la de la fiesta. Dit is de nacht die mijn leven. Deze nacht, deze de eter naar me toe? Hoeveel spreuken het en die leerde ik, en die wil ik, en die wil ik, en die wil ik, en die wil ik, en die wil ik, esta. Esta era fiesta, la fiesta que nos trajo a España, pero también nos trajo canciones como Caliente Caliente, auténtica liberación ah. sexual, efectivamente. Sí, sí, sí. En esa, ¿tienes algo de la letra de Caliente Caliente? Sí, ¿no? además, era una letra desvergonzada es una letra que yo creo que situándola en la época y sabiendo lo que ocurría en aquellos finales de la década de los 70, eh, te puedes hasta echar las manos a la cabeza, ¿no? Que alguien, que una mujer, que una mujer cantárselo de «Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto, abrazada a la almohada y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé. ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente, no sé». <risa> será que tienes a otra que tus brazos agota y llegas harto de amar premio para el caballero que me bese primero no se arrepentirá y no lo puedes y por las noches me despierto ¿Qué me dices, Antonio, de sus coreografías? Porque ella, antes que Madonna, ya las utilizó como elemento principal de su espectáculo. Eh, no, es se entiende lo que... perfectamente lo que has comentado, ¿no? Que ella está estudiando baile, o que yo bailo, y eso es lo que después pues, se notaba a la hora de moverse. ...sabía cómo hacerlo. Lo cierto es que Rafaela fue una diva en mayúsculas... ...la reina del espectáculo en Europa... ...pero también en Latinoamérica... ...no solo estuvo entre Italia y España... ...sino que también en Chile la convirtieron... ...la reina de ese festival tan famoso de Viña de Mar... ...y la recibían en otros países sudamericanos... ...como la recibimos aquí en España... ...con la boca abierta y admirados... Por ese espectáculo y esa artista tan multifacética en la que se convirtió Rafaela de la fuerza que te Eso fue para muchos países, la diva en mayúsculas, pero en España fue algo más, creo yo. Porque evidentemente hay que resumir a Rafaela Carrá con que nos trajo libertad y fiesta a través de esa pequeña pantalla, pantalla de televisión. Yo sí la recuerdo en Hola Rafaela y en invitados que traía porque ella también evidentemente como estuvo en Hollywood hizo muchas amistades y nos trajo a Mel Gibson y ordeñó una vaca. Lo recuerda a Mel Gibson en su programa de televisión española. También nos trajo a Maradona. Y lo, sí, que por cierto me... Han... Efectivamente, ¿te acuerdas? Sí. Eh, eh, ellos, Maradona y Rafael Acarra, no sé si tuvieron algún romance. Lo que sí sé es que eran muy amigos y era habitual tenerlo en los programas de Rafael Acarra porque tanto en Italia como aquí además ella sí que es cierto que Rafael Lacarra en el, en el partido de semifinales de la Eurocopa estuvo muy presente entre Italia y España porque fue la diva de sí. ambos países y además ella también estuvo enamorada de, algún, de un jugador de la Juventus con lo que el fútbol también la upó ella nos estuvo viendo y realmente creo que su espíritu ...envolvió ese partido porque yo no sé tú... ...pero la, la imagen que nos dio... ...la selección española y la selección italiana... ...de deportividad, de, de, de compañerismo, de fraternidad... Bueno, ...fue que, impresionante. Lo que decían, eh, fue una fiesta del fútbol... ...donde ganó España, por supuesto... ...a nivel sí. de fiesta, no en el resultado. Eh, bueno, pero sí. fíjate, me gustó ver... ...por primera vez... Me, no, no, no salí, ...uno no salió mal después de ver esa de derrota de España, uh -huh. porque vimos buen fútbol sí. y también vimos pues, eh, valores tan importantes como la amistad y la deportividad bien llevada, sin juego sucio. Rafael Lacarra murió y Sergio Yapino, su último amante, pues, eh, dijo estas palabras se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre. Ese es el consuelo que queda. Sí, y ella anticipó, evidentemente, eh, el sur eh, como placer, como eh, un lugar, no como un lugar geográfico con esa mítica canción de para hacer bien el amor hay que venir al sur, sino que ya, ella ah, supo lo que, lo que es el sur, el placer. como lo supo antes que Rafaela Carrara? Yo no, sé, yo no sé si Rafaela leyó al poeta Vicente Andrés Estellés, pero él, nuestro poeta valenciano, premio de las letras valencianas y de las letras catalanas, ya eh, escribió en su famoso poema El Samantz aquello del erotismo, de que aquí en el sur, pues, eh, el amor carnal. Se sabe amarme. <ríe> es, Pasional. Y eso lo reflejó en uno de sus, de sus poemas. Así que haciendo referencia a nuestra Rafaela Carrá, a, esa, a sus canciones, a su filosofía, ¿qué te parece si terminamos con este poeta valenciano, Vicente Andrés Estellés, eh, poeta de Burjassot que nació en 1924, que murió en la década de los 90, a principios de los 90, que le erigieron un monumento en Burjassot que fue eh, pues boicoteado? y no sé dónde estará ahora el monumento de Vicente Andrés Estellés, pero la cuestión es que es uno de los poetas más destacados de las letras valencianas. Y Elsa Mans, uno de sus poemas pues con los que se dio a conocer cuando pudo publicar sus obras, porque durante la dictadura franquista fue muy difícil. Vicente Andrés Estellés, Elsa Mans. Vamos allá, Antonio, te voy a poner eh, la canción de fondo, fíjate qué reto. La de Rafael Acarrá, lo de hay que venir al sur, pero así de fondo, de, muy de fondo. vale. vale y ya, empezamos en Valencia, evidentemente, con, esa, con ese poema de Vicente Andrés S. de Yes, que lo escribió, por poner a la gente en contexto, lo escribió ya de mayor y eh, junto a su mujer cuando su mujer estaba tendiendo la ropa. Uh -huh. ¿Eh? convirtió esa, esa escena de tender la ropa también en algo tan cotidiano, lo llevó a la poesía, su poesía era popular pero también culta, hace referencia a varios a, momentos, momentos ahí, cultos sí. también de la sí. literatura eh, española así que vamos allá él recuerda cómo amó a su mujer o cómo amó a sus amantes no lo sabemos <risa> El Samantz De Vicente Andrés Estellés yes. Si sí, la tenemos por ahí. ¿Cualquier otra? Sí, aquí, aquí ¿La, aquí. ¿La tenemos por ahí? Sí, sí. La tenemos. La tenemos por aquí. Es que a veces hay, <risa> hay que afinar bien sí. en el teclado. Vamos allá. Bien, vamos allá. El Samantha. No había a Valencia dos amantes como nosotros. Ferozmente, ensamaban del matí a la nit. Toto recordé, me entrevas en tener la ropa. Han pasado años, molt años. Han pasado moltes cosas. Desobten cara, empren aquel bend o el amor. Y redolen perterra entre abrazos y besos. No compren el amor. Con una costumbre amable, con un costumbre pacific de cumpliment y teles. Es desperta de sopte con un bel flaca. Y ens tomba en terra enterra el dos, ensayunta, Sayunta, en Yo desillaba a voltes de un amor educat y en marcha de tocadiscos, negrillantemente besante, a un muscle. I después el peso de una orella. El nuestro amor es un amor brusco y salvaje. Y tenín la añoranza amarga de la tierra. Danar a revolcóns entre besos y arraps. Que voleu e faga. Elemental, ya ja osé. Después, tombats en terra de qualsevol manier, comprenem que son bárbaros. I que això deu ser, que no estem en l'edat, i tot en i, i això. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Cardamants com nosaltres, en som parits ben pocs. El amor, el Pero maar ik weet dat ik er wel uitkom. Ik weet dat ik er wel uitkom. Ik weet dat ik er wel uitkom. Ik Bueno, bueno, bueno. Antonio, dos cosas. Eh, cuando hay una fiesta estará siempre Rafaela Sí. Eso es sin duda. Ella es eh, la fiesta no. en persona. Y qué bien, ¿no? Que hayamos nacido en el sur. Sí, yo creo que sí. Ah, no, hay, no se vive en ninguna parte, bueno, en el mundo algún sitio habrá, pero de España seguro que no. Y sabemos disfrutar y sabemos dedicar tiempo a los amigos y sabemos amar y es más caliente el ambiente. Bueno, pues vamos a disfrutarlo. Pues bien, con Elsa Mans de Vicente Andrés Estellés hemos puesto el final eh, con las canciones de Caliente Caliente. Y que no hay, hay, que hay edad ver. para amar, como dice Vicente Andrés Estellés No, no es hay como como edad. Es como al final dice, bueno, y con un amor salvaje y nosotros con nuestra edad, bah, y qué más da. Exactamente, aún podríamos más, revolcarnos, sí. Por ¿no? Sí como pues sí. Vicente Andrés Esteller sí, sí. y como también cantaba nuestra querida o sea, Rafaela uh. Carra la llevamos muy dentro mm. y sobre todo su filosofía una auténtica musa para todos porque ella también representó y representa la felicidad como nadie sí, así verdad. que con ella terminamos bien está hasta la semana que viene Antonio buen fin de semana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 ...con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto... ...de las 10 de la mañana... ...y después de nuestro Rincón de la Cultura... ...dedicado a Rafael Acarra... ...cambiamos de asunto... ...y les hablamos de 10 años después... ...la guerra en Siria... ...deja medio millón de muertes... ...desolación y destrucción... ...y los que han sobrevivido... ...trabajan para reconstruir... ...el día a día de una realidad... Des ...desde el polvo y las cenizas ...y por ello... Los envíos humanitarios no cesan de llegar desde diferentes partes del mundo y Elche no es ajena a las necesidades del pueblo sirio, o lo que queda de él. Por eso, hoy mismo sale desde la pedanía de la olla un camión con ayuda humanitaria a Siria y queremos saber quiénes están detrás de este cargamento. Y por ello contactamos, eh, vía tele telemática, con eh, Joaquina Agulló. Ella es miembro de la, plataforma, de la plataforma de ayuda al pueblo sirio. Muy buenos días, Joaquina. Hola, buenos días. Bien, cuéntanos, esta, este camión que va a partir hoy cargado de ayuda humanitaria de la olla a Siria, ¿por qué? ¿Quién, eh, ¿quién lo ha organizado y de dónde habéis recogido todas, todos los productos que enviáis a Siria? Bueno, me ha encantado la entrada que has hecho diciendo el problema que es tan real y tan cruel que hay en Siria y decirte que el contenedor sale mañana, no es hoy, hoy estamos preparándolo y todo, pero mañana es cuando viene el camión y sale desde la olla, pero solo decirte eso. Pues lo ha preparado la AC de la Olla y lo ha preparado nuestra plataforma de ayuda a personas refugiadas de Elche con la colaboración ...pues del Ayuntamiento de la, de la Concejalía de Cooperación... ...entonces eh, digo con mucho gusto con la colaboración del Ayuntamiento... ...porque ahí vamos todos, todos los ilicitanos y licitanas... Eh, ...colaboramos directamente en este, en este contenedor de ayuda. Bien, qué, ¿qué lleva el contenedor eh, para Siria? ¿Qué productos de primera pues, necesidad? Eh, pues tiene como una parte, digamos, de material escolar... ...porque la ayuda humanitaria también es educación, se necesita... Llevan 10 años sin muchas partes de Siria, sin poder ir a, a los coles. Hay muchos orfanatos que la atención es solo la, pues, la alimentación y lo que puedan de higiene. Y entonces mandamos mucho material escolar eh, y también el mobiliario de, de muchas sillas. Sillas para esos campamentos que no nos damos cuenta que es algo tan básico. Las sillas, las pizarras, las mesas, pues varios colegios. Por ejemplo, el Colegio Guardamar, Dama de Guardamar ha dado muchas muchas sillas, pizarras, otros coles. Pues todo eso va a la parte, como digamos, de, de material escolar. Y luego va al Hospital de Afrin un material hospitalario, que es, por ejemplo, un autoclave que es para esterilizar, que lo ha donado a Cruz Roja del Elche, mascarillas. Hay, no te podría decir, pero cuatro o cinco palés de mascarillas. Algo que aquí ya lo tenemos muy muy pues muy cercano para poder comprarlo y a unos precios muy básicos, pues allí es posible, muy difícil. Y luego, pues, zapatos, porque siempre mandamos zapatos y siempre nos dicen España, manda zapatos. Pues los mandamos, los zapatos que salen de España salen de este. Y pues no sé qué decirte pues mira, sobre todo hay mucho cariño, mucho cariño y mucha solidaridad, es verdad. Eh, eh, Joaquina, hay mucho que decir porque estás describiendo eh, pues, mucho material. Eh, sí. llega a toda Siria este material. Estos, estos cargamentos de ayuda humanitaria, ¿cómo se organizan? Salen eh, de sí. la olla, ¿dónde van? ¿Cuál es la ruta? ¿Y cuáles los puntos de destino? Has nombrado un hospital. Pero que, sí. eh, ¿dónde llegáis a Siria? Mira, a... te lo comento. Eh, viene el camión, esto viene contratado en una naviera de Valencia. Yo se lo cuento siempre a los institutos y los coles para que sepan cómo llegan las cositas, porque, porque es importante que, que, que sepan por dónde va el camino. Viene el camión de Valencia, lo cargamos y va de nuevo a Valencia y sale ruta marítima hasta el, el puerto de Marcin en Turquía. Entonces eh, sube por la parte de Turquía, casi frontera con con Siria, pero la parte turca que no está, por supuesto, en guerra y, a la, y en el paso a la altura de Ildeb, que es una comarca noroeste dentro de Siria hay un paso al agua que es donde cruza. Esa zona es la que normalmente hay menos bombardeos es un acuerdo que se hizo en un principio como que ahí podían ir Todas las personas o que niños y niñas huyendo y que se iba como a respetar ahí el alto fuego. Eso está cogido así entre, como, como se dice entre litos porque a veces sí que han bombardeado los sitios que ayudamos, pero va a esa zona concreta tarda más o menos tres semanas de hecho si nos enteramos el día que llega me voy a permitir comentar claro, hoy claro. pero normalmente son tres semanas desde que sale a valencia y este camión forma parte de una caravana de otro de otro eh, de más contingencia en españa no, no paran de mandar contenedores este es el contenedor 148 que va a salir de españa aquí en el che Nosotros mandamos uno en, en mayo de hace dos años, que era el 101. Entonces, se van mandando de distintas partes de, de España, la mayoría salen de Madrid, todo hay que decirlo y pues nos, nosotras nos hemos aventurado en esto porque es como que no podemos quedarnos sin hacer nada y necesitamos mandar, eh, mandar la ayuda porque en esa ayuda también hay un mensaje de solidaridad que es nuestro estandarte, ante tantos mensajes de odio, de racismo de intolerancia que por desgracia circulan, pues también hay muchas personas que mandamos mensajes tangibles, a través de, de ayuda humanitaria. Este conflicto dura 10 años, la plataforma, ¿cuánto tiempo lleva mandando estos envíos humanitarios, estos contenedores? Pues, desde que empezamos, eh, al principio mandábamos poquitas cosas, las mandábamos a Madrid, en los contenedores que salían de Madrid, y después pues, nos aventuramos, igual estamos un año eh, pidiendo las asociaciones a los a los coles, cositas así, pero llevamos pues, cuatro años mandando ayuda humanitaria directa, porque eh, luego nos mandan las fotos de eso, los... Eso es lo que iba a preguntarte, ¿hacéis seguimiento de ese material, sí. dónde llega y qué uso se le da? Sí, sí, sí. Nosotros hemos recibido fotos de las sillas que mandamos del Colegio Público de la Olla hace unos años y luego veíamos estas sillas y mesas, verde de, de toda la vida que llevan ahí pintadito que no se puede sacar de ninguna manera nombres y cositas pues luego nos mandamos las fotos y estaban allí hemos mandado mochilas que ponen y sabemos que es nuestro es, son nuestros envíos los que los que han llegado muchísimas cosas a mamen nos dio eh, las las camisetas de las carreras y también luego vimos a los niños que nos impresionó muchísimo porque al mismo tiempo que te da mucha alegría, te da una tristeza de ver esas fotos, y de decir, Dios mío, nosotros aquí desde, desde, desde, desde el pues del bienestar podemos hacer mucho, pero ¡ay! siempre te quedas como diciendo, qué poquito es ante la inmensidad de esta catástrofe, catástrofe buscada, que no es una catástrofe natural, pero ahí están, ahí están. Eso sí. es lo que iba a preguntarte, Joaquina. Nosotros hemos imaginado 10 años, bueno, lleváis vosotros mandando... Eh, camiones con ayuda humanitaria sí. pero eh, la plataforma no solo hace esto supongo que habréis despertado las conciencias, habréis denunciado el conflicto sirio, ¿a través de qué actividades? Pues intentamos eh, movernos para concienciar que, que me parece muy grande la palabra concienciar para nosotras que somos pues, voluntarias y lo hacemos como, como, como podemos y, y pues vamos a institutos, a coles ...les explicamos a los niños que nadie quiere ser de mayor una persona refugiada... ...les preguntamos qué queréis ser vosotros... ...y todos quieren ser maestros, bomberos, enfermeras, cocineros... Y, quieren, ...y yo les digo, ¿y por qué nadie quiere ser una persona refugiada? ...pues porque saben que una persona refugiada en su vida todo va a ser dificultades... ...e incluso lo tienen asociado muchas veces por desgracia... ...a, a, la, pues a la exclusión de nuestra vida social, las personas refugiadas... Llegan y muchas veces por falta de, de empatía no se les acoge quizá como debería ser, aunque esto está cambiando. Yo lo tengo que decir porque quiero también dar un mensaje muy positivo también porque nuestra ciudad es una ciudad de verdad de acogida. Y ahí están las familias que han llegado y que nos, nos dan las gracias de mil maneras diferentes, porque se han encontrado, pues eso, a profesores en sus coles, de los niños que les han ayudado, a los, incluso a los choferes de los autobuses, que muchas veces sin conocer el idioma les explican dónde bajan, dónde suben, cositas muy sencillas que hacen la acogida real y cara a cara de, de las personas, aparte, por supuesto, del trabajo de las trabajadoras sociales, de las concejalías, de la institución, del ayuntamiento que está pues, a, a, pues dando su, soporte a estas situaciones, pero sí que va mejorando pero nadie quiere nadie, nadie quiere ponerse en su piel y, y uh -huh. tenemos que concienciar de que cuando llegan hay que ayudarles, y se ayuda con un saludo en el supermercado, con un ¿qué necesitas y que hay que ser muy valientes para decir que necesitas, cuenta conmigo, toma mi uh -huh. número de whatsapp y te voy a poner uh, en mi grupo, y eso es de valientes yo se lo digo a los niños, hay que ser muy valientes para ayudar y tener Por pues eso, mucha interés. Joaquina, eh, has comentado que están llegando familias y están siendo acogidas en Elche. Eh, sí. ¿Están mejorando la situación de aquellos que han huido de Siria y se han convertido en refugiados? ¿Están mejorando su situación o todavía hay millones de personas refugiadas en campamentos? Eh, bueno, cuando salen de Siria, cuando salen de Siria muchas veces... Muchas, la mayoría de veces quedan atrapados entonces en campamentos de refugiados, los campos de refugiados, que es tremendo porque es como entran y no saben cuándo salen. Una persona, eh, pues, si está encerrada en un sitio por una condena a algo que ha hecho, tiene un día de salida. Pero estas personas no saben cuándo van a salir. De hecho, aquí hay personas refugiadas de Siria, de Alepo, de Dara, Que estaban en campos y pasaron año, año y medio, por ejemplo, la familia de, de Fátima de Alepo, que es pues, compañeros ya de corazón nuestros, que decían: Estábamos allí y no sabíamos cuándo íbamos a salir, no sabíamos cómo, qué iba a pasar de nosotros. Es que eso no lo podemos permitir. Esta sociedad no puede permitir que esto esté pasando. Europa no puede permitir que estas personas que huyen de una guerra o de cualquier otra situación, porque refugiados, como sabemos, huyen de cualquier, de muchas situaciones refugiados políticos o por su condición sexual, hay refugiados de mucho tipo. Entonces, cuando huyen ya de eso tan extremo, entonces Europa les encierra. Y eso es así de cruel. Esta Europa tan nuestra, que parece que nos creemos que somos los mejores, pues quizá tenemos que ver que, que, qué estamos haciendo, ¿Por qué? por qué se les encierra, por qué no se agiliza esa situación. Y tal, los campos de refugiados en Grecia, en, uh -huh. en muchas en muchos sitios con uh -huh. lo que esta ayuda humanitaria no solo llega a Siria sino también a todos los campamentos de refugiados también eh, la que vamos a mandar sí la que vamos a mandar nosotros llega a los desplazados de Siria pero otros otros contenedores que hemos mandado ahí, eh, los mandamos directos a Grecia porque Grecia también es un país que se ha visto en esta situación en esta avalancha del conflicto uh -huh. que llega de Siria y pues yo entiendo que su gobierno uh -huh. eh, pues hará lo que pueda no lo puedo justificar siempre quieres que haga más por supuesto pero bueno uh -huh. nosotros les ayudamos a las ONGs que están allí eh, eh, en grecia veis pronto un final de este conflicto en siria no yo no lo veo no no no, no tengo posibilidad de poder eh, decirte <risa> decirte eh, es lo que siento creo que esto se ha estancado se ha normalizado esto es un conflicto en, donde hay intereses económicos y políticos internacionales, unos ayudan a la parte de Bashar al-Assad, como sabéis es el dictado, un dictador, por supuesto un presidente dictador que, que heredó esa presidencia y hay una parte que les ayuda, otros, aparte, otros ayudan a la parte democrática que muchos Entiende como la parte rebelde, yo no no me gusta utilizar la parte rebelde porque es una parte que decidió ponerse en contra, pero en contra Claro, en contra de, de un dictador, al fin y al cabo buscaban unos derechos humanos y unas Y unas posibilidades de mejorar, esto empezó todo con la, con la primavera árabe y de ahí desembocó en la guerra La guerra civil que conocemos y a todo eso están pues los grupos terroristas que como su nombre dice pues van haciendo barbaridades y sembrando el terror. Entonces, es un conflicto tan, buah, tan, tan, tan bestial que no lo veo, pero quiero tener esperanza, por supuesto, si no tuviésemos esperanza, tenemos que tenerla. Pero bueno, lo veo difícil, a corto plazo difícil. Pues paso a pasito. Lo primero es sí. cubrir esas necesidades. Gracias sí. a los voluntarios de esta plataforma por el trabajo que realizan Gracias a vosotros, gracias a ti en especial. Gracias.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo de la ronda de noticias y es muy importante saber qué incidencia tenemos. Y eso nos lo dice ya nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy Que lo tenías muy bajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya tenemos los datos de incidencia uh -huh. acumulada durante esta semana. De lunes a miércoles se han notificado en el c 109 casos. Son más de los que se notificaron la semana pasada y el fin de semana pasado. Así que, obviamente, la incidencia vuelve a subir. Y atención, porque estamos en 127,36 casos por cada 100.000 habitantes. 127,36 Es decir, es tres veces más de la que teníamos hace una semana y 27 puntos por encima de la que teníamos el pasado martes. Se confirma, por tanto, que está habiendo ya, no podemos hablar de transmisión comunitaria, pero sí que el virus está expandiéndose a una gran velocidad por nuestro municipio. Y está claro que está aquí la variante Delta de la. Lo dijo ayer Chimopuch, la de, variante Delta. La variante Delta contagia más rápido. Aunque hay varias voces expertas que empiezan ya a pedirle a Chimo Puig, a pedir a las autoridades sanitarias que no se fijen solo en los datos de incidencia acumulada. Porque si hubiésemos visto la incidencia acumulada, por ejemplo, de la gripe en 2019, es uh -huh. superior a los datos que tenemos ahora. Y que se fijen en también los datos, por ejemplo, de la presión hospitalaria. Ayer, a esta hora, les adelantábamos que había salido de la UCI ese joven de 18 años que ya va ingresado desde el viaje a Mallorca, que solo quedan tres personas en planta en el hospital general, ninguna en el hospital Vinalopó desde hace semanas vacío y hospital Vinalopó de, de COVID. Un hospital que, recuerden, no solo da servicio a Elche, sino también a Crevillente y otras poblaciones del oeste de, de, nuestra, de la comarca. Y también que se fijen en los datos de fallecidos, porque desde las últimas tres semanas no tenemos ningún fallecido en nuestro municipio por COVID. Así que, con estos datos sobre la mesa, podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Sí, hay contagios. Sí, hay transmisión del virus, pero no está incidiendo tanto, no es tan grave como ocurría en Semana Santa y, por supuesto, hace un año y todo gracias a la vacunación. Por cierto, ayer en Telenit vimos la imagen del primer Erasmus que se vacunó aquí en Elche, fuera de IFA, el primer joven menor de 20 años que se había vacunado. En, el LOL, en las instalaciones de... Pues tú has guía. dicho que ha cambiado el escenario con respecto a otras olas. Por eso no sabemos si el TSJ va o no a autorizar al presidente del Consejo establecer el toque de queda en esos municipios donde la incidencia sea mucho mayor que aquí en Elche. Exactamente. En el mapa de la Comunidad Valenciana, Elche no es la peor ciudad. Es verdad que si comparamos los datos con hace dos semanas estamos mal respecto a hace dos semanas, uh -huh. pero en cuanto a incidencia no son los peores datos de la Comunidad Valenciana. Valencia está está muchísimo peor que, que nuestra zona y también del interior de Lorta están con una incidencia bastante más elevada, elevada. que la que tenemos nosotros que Has serán dicho? los municipios que afectados por ese toque de queda no lo sabemos Siempre porque y cuando... no dijo dijo que había 40 que estaban en el uh -huh. punto de mira pero no dijo qué ciudades son las que están en ese punto punto de mira así que no nos atrevemos a decir que él se podría estar en cualquier caso la incidencia acumulada que es de momento el único indicador que están mirando Desde esa mesa interdepartamental de la consellería, la incidencia acumulada, que en Elche, recuerdo, hoy está en 127, es lo que ha hecho que Chimo Puig decida aplicar nuevas restricciones, dar unos pasos atrás. Y el primer paso que se da atrás fue el último que dimos hacia adelante, es decir, el ocio nocturno. Y las restricciones horarias en la hostelería desde esta misma noche tendrán que cerrar a las doce y media, no podrán servir a partir de las doce para que todo esté cerrado, pues eso, a las doce y media, y así, aunque no haya un toque de queda real, sí sea efectivo porque ya no hay nada que hacer en la calle Y hay otra novedad importante y es que van a perseguir los botellones, van a considerarse falta muy grave, con lo que las sanciones serán mucho mayores si se participa en un botellón y va a haber eh, refuerzo de, de policía local y, por supuesto, la venta de alcohol se termina a las 8 de la tarde venta el alcohol que no se permitirá a partir de las 8 y hoy le preguntaremos al portavoz del gobierno, en esa junta de gobierno que tendrán como cada viernes, eh, cuántos efectivos de la policía local se van a, a poner en acción esta noche para controlar precisamente esos botellones. Por cierto, ya la semana pasada vimos cómo se actuaba, por ejemplo, en la ladera del río para evitar esas concentraciones de jóvenes que no bebieran alcohol y a partir de ahora se va a vigilar mucho más porque son ahí, en esas fiestas digamos, no autorizadas en esos encuentros en los que no hay ningún tipo de control, donde más se está viendo que se propaga esa variante delta del virus. Nos ha ocupado casi todo la pandemia porque, evidentemente, ha sido noticia las restricciones, esta vuelta, este pasito atrás de la desescalada, pero tenemos también hoy algo importante, no solo la Junta de Gobierno. Sí, tenemos porque a las cinco y media, a las y media el pleno. hay un pleno extraordinario convocado por el Partido Popular Para presionar al equipo de gobierno, a PSOE y Compromís, sobre todo a PSOE, a que se posicione enfrente frente del Ministerio de Transición Ecológica, enfrente frente de Teresa Rivero, enfrente frente del PSOE Nacional, contra el recorte del trasvase. Todos los partidos políticos del Ayuntamiento sabemos porque lo han dicho durante los últimos meses, están en contra de que se recorte el agua del trasvase. Pero aquí ya entra un juego de dialéctica, porque el Partido Popular lo va a proponer, lo va a exponer, como que el Ministerio va a cerrar el grifo, mientras que el Partido Socialista insiste en que no se cierra el trasvase, que lo que hace es que se recorta porque quieren hacernos comprender que cada vez hay menos agua en la cabecera del tajo por una cuestión de cambio climático y que, por tanto, eh, para que todas las cuencas tengan la misma agua, va a bajar esa cantidad que se envía a nuestra, a nuestra zona en favor de las desaladoras. Así que ahí estará el debate de fondo, si hay, hay que utilizar o no el agua desalada ...en lugar de el agua del trasvase porque cada vez va a llegar menos agua. Veremos cómo el Partido Popular intenta poner contra las cuerdas a PSOE y Compromís... ...cómo intentan forzar una moción para pedir la dimisión de la ministra Teresa Rivero... ...el Partido Socialista ya ha anunciado de que no va a votar en contra de la dimisión... Eh, ...pero van a veremos cómo dialécticamente queda esa resolución del Pleno... ...porque todos apoyan que llegue agua... ...pero veremos las formas en las que se queda... ...pues ahí está el titular... ...con la reprobación o no... ...a Teresa Rivero... ...Salva no hay tiempo para más... ...tenemos a José Antonio González aquí también... ...preparado porque creo que también hay novedades... ...en lo que a el Elche Club de Fútbol se refiere... ...Salva a la una... ...volvemos con todas las noticias... ...exactamente a la una aquí en Telenit... ...gracias y a las nueve y media... ...en Imágenes en Telenit... ...José Antonio González un momento... ...y te doy la cámara para que salgas en imagen. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Hay novedad, ¿no? Si estás aquí... Sí, es porque me tienes que contar algo. ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado en el Elche? Pues ha pasado, Ross, que el Elche Club de Fútbol acaba de hacer oficial el segundo fichaje de la temporada. Se trata de un viejo conocido, el central Enzo Rocco, que va a volver a lucir la camiseta franjiverde porque en el curso 2014-2015 ya estuvo en el Elche. El defensa chileno regresa al Elche Club de Fútbol para... ...formar parte del nuevo proyecto tras el acuerdo alcanzado con el club ilicitano para las dos próximas temporadas. Según afirma la entidad en el comunicado de su fichaje es una incorporación de compromiso, solidez defensiva y experiencia en la élite. Enzo Zorroco es un futbolista contrastado con bagaje en primera con más de 60 partidos en la élite, 32 de ellos... Fueron precisamente en el Elche Club de Fútbol a las órdenes del técnico Fran Escriba en esa campaña 14-15 y después hay que decir que volvió a cuajar un gran curso en la liga, en las filas en este caso del español. A continuación ha, ha seguido acumulando retos en su trayectoria internacional con diferentes etapas en Cruz Azul, Besiktas y Karagum Ruk. Este último es un equipo <risas> turco, el Besiktas también lo es. En este caso el último equipo turco pues, eh, ha terminado contrato en el pasado mes de julio y por eso llega libre al Elche. Además es internacional absoluto con la selección nacional de Chile, viene de disputar precisamente la reciente edición de la Copa América. Así que Enzo Rocco vuelve a Elche para aportar al equipo esa solvencia, potente juego aéreo y liderazgo también en, en la zaga. Pues ya ha llegado el primer fichaje, nos lo cuentas todo ello a la 1 y 20 en Elche en punta y el lunes hablaremos. Perfecto. Muy bien, <risa> Rol, muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio González. Y ya cerramos esta ronda de noticias. Lo hacemos con la información del tiempo. Importante también les eh, anuncio que Vicente Bordonado estará aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca sobre las 12 de la mañana para hablar precisamente de ese episodio de calor que tendremos este fin de semana, del que nos avanza ya en la crónica del tiempo. El tiempo.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 de mañana a sábado y hasta el lunes con una masa de aire tropical continental estará garantizado un episodio de altas temperaturas. Continúan las noches tropicales aquí en la ciudad. Durante esta madrugada la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 22 grados en la estación meteorológica de Telaelch. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas en torno a los 22-23 grados y en Santa Pola no bajaba de los 24 grados. ...para esta mañana ambiente soleado... ...intervalos puntuales de nubosidad... ...sobre todo de tipo bajo... ...viento flojo de nordeste... ...por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados... ...el protagonista al igual que ayer... ...el viento de levante con rachas... ...que podrían superar los 40 km por hora... ...hoy las temperaturas experimentarán... ...un ligero ascenso máximas... ...que en la ciudad van a rondar los 29 grados... ...en buena parte del territorio... ...no pasaremos de los 30 a 31 grados... ...durante el fin de semana... ...con la masa de aire tropical continental y el viento muy flojo de sureste, viento incapaz de frenar el ascenso de las temperaturas pero sí de aportar algo de humedad ambiental, eh, tendremos calor húmedo marcado por la sensación térmica de bochorno. Mañana sábado alcanzaremos valores en torno a los 32-33 grados, el domingo podríamos rozar los 35 grados y ya para el lunes Llegará el viento de Poniente, una jornada marcada por la situación de Poniente en la que se van a disparar las temperaturas, incluso por encima de los 38-39 grados, podríamos rozar los 40 grados. Noches ecuatoriales las que vamos a tener con temperaturas que no van a bajar de los 26-27 grados A partir del martes se retira la masa de aire tropical continental Y es que llegará una baguada de aire frío en altura que va a provocar el desplome de las temperaturas Para el martes alcanzaremos valores en torno a los 28 grados 101.4 Teleelch Radio Marca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 La glorieta con Rosmar y Alonso. Falta un minuto para llegar a las diez y media de la mañana y lo hemos anunciado al principio de este programa. Tenemos aquí en el estudio de Teleelche en Radio Marca al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz, a quien damos la bienvenida. Juanjo, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmar. Y el motivo es porque ustedes clausuraron el curso académico el pasado 1 de julio en el campus de Elche y usted esta misma semana ha hecho balance de este curso académico. Por eso queremos pues, eh, conocer algunos detalles de ese balance. Rector, ¿qué es lo más destacado de 2020-2021? que han podido terminarlo con, sin, sin ninguna incidencia, pese al coronavirus. Eso solo ya sería realmente una buena <risa> noticia, ¿no? efectivamente, y yo creo que sí, yo creo que sí. Una de las cosas que destaque, por ejemplo, y está relacionado con el, con el COVID y con la, con la formación en, de docencia online, y es el enorme avance que hemos tenido en digitalización, ¿eh? en los periodos de digitalización de la universidad. Anunciamos también un nuevo, un nuevo programa que nos permite interconectarnos ya con todas las administraciones del Estado prácticamente es bastante, eh, estamos, pocas universidades lo tenemos ya, uh -huh. y hemos completado muchos objetivos de digitalización, nos faltan muy poquitos, pero eso ha avanzado muchísimo, entre otras cosas también mira, hay que reconocerlo gracias a, a la pandemia. El alumnado, el profesorado, uh -huh. acabó bien con ese modelo híbrido de presencial eh, online, como es una, lo bueno, vamos a tener en el próximo curso, que el, según Puch, antes del 15 de septiembre vamos a conseguir la inmunidad esa de rebaño que dicen? Bueno, sí, yo también he visto ya anunciado que en agosto empiezan la vacunación los mayores de 20 años, con lo cual, si esa franja la tenemos vacunada ya, eh, como anuncié también, nuestra intención es que el curso sea lo más presencial posible y prácticamente un curso normal. Se puede si, si las cosas no evolucionan a peor, que parece que... Eh, ...conforme avanza la vacunación se va a conseguir. Esto es en cuanto a, al alumnado, el profesorado... ...que ha podido terminar el sí. virus, eh, el coronavirus... ...ustedes eh, lo han podido superar... ...¿y qué hay de la urbanización del campus de Eich. Bien, ¿no? la urbanización eh, avanza cada año... ...sabemos que los costes de urbanización... ...no son de los más caros que hay... ...pero bueno, tenemos para una, unas partidas para ello... ...ahora mismo están completando mmm, la primera... Parte preferente de la universidad, es decir, el entorno de la Galia, donde está la dama, que aquello estaba adoquinado, que era un, un sistema muy bonito, pero el suelo había cedido y estaba ya abollado. Y al final lo que se va a hacer es integrarlo en la urbanización del resto del campus. ¿Y cómo está funcionando? Porque ustedes abrieron, se inauguró este curso, el, la ruta para hacer footing. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es el uso que da la ciudad al campus? Pues eso es una de las cosas que también nos estamos muy satisfechos. ¿eh? Es que la pandemia también ha contribuido en ello para que se nos reconozca como un gran parque urbano Que en definitiva es lo que es, porque el, la organización, el parque está muy bonito y hay mucha gente ya paseando por, por allí. No solo paseando, sino haciendo, como has dicho, el circuito de running, que es el running, el V-run, running diferencial, que le da un toque de colorido muy bonito también al, al campus ¿Queda terminar más a jardinamiento? porque ha estado hablando de la zona de la Galia que es reparación, pero queda alguna que parte sí. por terminar la, lo que es el ajardinamiento, queda, queda, de hecho enfrente del mismo del rectorado, entre el edificio eh, Arenals y el Rectorado queda una gran parcela todavía, que ahí no hay nada destinado, que no está en realidad ajardinada. Y luego queda también el entorno del nuevo edificio que está en construcción, que es el departamental, ahí también lleva asociada una jardinería, urbanización y, y parkings al lado. ¿Y cómo han sobrevivido ustedes las, a las obras? Porque el Ayuntamiento ha tenido problemas con sus obras, sobre todo las plataformas, las multiplataformas con empresas que han quebrado por aquello del coronavirus, empresas que han eh, ralentizado sus trabajos por tener a los operarios eh, contagiados. ¿Ustedes con sus obras cómo, cómo han terminado el curso? De momento, bien. De hecho, ya te comento que ahora mismo se están poniendo en marcha la, están ya en la urbanización en el TOCS. Pero en definitiva sí que ha afectado, lógicamente, la, la parte dura de la pandemia ha sido una paralización prácticamente completa, pero después se han recuperado a buen ritmo. Eh, ¿Y qué queda entonces? ¿Qué prioridades son para el próximo curso en cuanto a las obras? Terminar el edificio interdepartamental. Correcto. El edificio interdepartamental se me queda lo de la Generalitat Valenciana, sí, sí, el COVID. Sí, sí. Y el edificio Balona, eh, ah, que edificio se está, está previsto, si todo funciona bien, que empiecen ya la vuelta al verano, en octubre. ¿Están adjudicadas las obras? Sí y eh, estamos hablando de un edificio muy emblemático para que los telespectadores y oyentes lo sepan ¿qué alturas tendrá ese edificio Balona y, para qué, y qué uso se le dará? Sí, el edificio prácticamente tiene unas seis alturas cinco planta baja más cinco, y eh, tiene, pretende ser el escaparate también de la universidad hacia, hacia esa zona de, de, de la ciudad ¿Mm? eh, sobre todo va a ser para actividades culturales tendrá una parte de, eh, inferior que se pretende que sea muy transparente, es decir, que invite al ciudadano a, a, a pasar, porque va a estar justo en la esquina de esa con la Avenida de UNESCO, que es un buen sitio de tránsito, y luego tendrá distintas actividades, exposiciones culturales, también queremos alojar ahí la escuela de doctorado... ...realización de catas y también pretendemos poner en la parte superior... ...a ver si es posible, eso ya dependerá también de, de cómo evoluciona... ...la situación económica y el sector, pero queremos poner un restaurante... ...de referencia arriba en la última planta que sea panorámico... ...es decir, con vistas a toda la ciudad, que sería algo bastante innovador. Sé que el proyecto está cerrado, ¿cabe un auditorio? No, no, no, no. un auditorio no, caben aulas pequeñas de 100, 200 personas. ¿Y el centro de congresos cabe en el campus? El centro de congresos. De se lo digo porque ha sí. habido quien ya ha propuesto que eh, el centro de congresos, el polémico centro de congresos <risa> que no se sabe dónde ubicar, pues una buena opción sería. El campus. Sí, eso me lo, me lo preguntaron el otro día y dije que efectivamente es una opción que también se puede considerar porque mucha de la actividad como exista eh, se, se origina, la mayor parte en realidad se origina por parte de la universidad, con lo cual tampoco también sería una opción que hay que estudiar, lógicamente. Hay sitio en el campus y hay sitio en zonas laterales del campus. Pues quedan muchos proyectos pendientes y otro también del que hemos hablado mucho durante este curso ha sido el albergue juvenil uh -huh. de Altavix cómo está también el asunto, porque es un edificio que lleva cerrado una década y está muy abandonado. Sí, efectivamente. En ese ya estamos en, estamos en, en, en buena disposición, en, buena, en, en la carrera. Ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace una semana o dos, presentamos ya nuestra opción, eh, como si fuéramos una empresa al ayuntamiento, para hacernos cargo de ese edificio. Y lo que se pretende es que... Para ahorrar tiempo requiere unas reformas internas y un mobiliario estimado en torno a 700.000 euros, si no me recuerdo mal, y eh, en teoría deberíamos hacer primero la adjudicación de esas obras de reforma y después la adjudicación del servicio a una empresa externa también para que lo gestione. Porque eso, lo que hay un acuerdo en general es que, en las, universidades, que las universidades no deben gestionar ese tipo de residencias porque no estamos preparadas para ello. Y lo que pretendemos es que ahorrar tiempo y que sea el mismo licitador, el mismo perdón, el mismo contratista el que se haga cargo de la gestión y también de la reforma, ahí ahorraríamos bastantes meses, pero hay demanda para esa residencia de estudiantes, de momento hay demanda, porque hay gente interesada en esa opción que, que estoy contemplando, es decir, hay gente interesada en hacerse cargo de la residencia y en hacerse cargo incluso de las obras de la residencia, ¿pero consideran que uh -huh. es pequeña, que ya nace pequeña para esa demanda? Eh, depende, porque la demanda esto es como se suele decir, muy elástica es decir, es un poco también la pescadilla que se muere la cola si no hay oferta, no va a venir gente uh -huh. y entonces eso podría ser una prueba piloto bastante buena para comprobar cómo se comporta la demanda si sí, el edificio Balona del que ha, ha nombrado que es uno de los edificios más emblemáticos que quiere que se conviertan en el escaparate y en el que lo van a llenar de actividades culturales, con ese edificio Balona ¿Tendrían suficiente para proyectarse a la ciudad? Eh, ¿Y eso significa que se conformarían con, la, con el balona y no con una sede en el casco histórico? No, seguimos buscando también efectivamente una pequeña sede en el casco histórico que además actúe de puente y de interconexión Es decir, de punto de información, de punto de actividades culturales, pero para que a su vez favorezca lo que queremos. Y es que haya más ciudadanos también en nuestro campus. Cuando ha dicho pequeña sede, ¿por qué ese adjetivo de pequeño? <risa> porque no se trata de un edificio balona, es un edificio... No ¿Cuánto recuerdo? cuesta para que nos hagamos una idea? ¿sí? Le, el, ¿El edificio el, balona. balona? Sí, depende del, del tipo de, de especie que consideres, está en torno a 6 millones de 6 millones ¿Y uh -huh. la pequeña sede en el casco histórico, ¿de cuánto estamos hablando? Es ¿Qué que, podría usted destinar? Es que la pequeña sede, lo ideal sería o bien que fuera un edificio que nos cediesen, o bien que lo alquilásemos, que eso significa una inversión mucho menor y, y, más, y más lógica o también. O sea, que descarta la compra. En principio estamos descartando la compra, ciertamente. Porque hasta ahora se había hablado de compra, pero sí. parece que los precios, esos 3 millones, se calculaban 3 millones. para la, eh, Hablemos de la glorieta, de la uh -huh. sede de, de la antigua eh, Cam. La sede cultural de la Antigua Camp. Bueno, estábamos es lo que ustedes... en, no en 3 millones, sino en 4, más la reforma 2, más el precio del... Estamos casi en 8 millones, ¿eh? en ese caso. En, en ese tip si nos, si nos hubiéramos lanzado a ese proyecto, y yo considero que efectivamente eso es excesivo. Con lo que ahora buscan que eh, el Ayuntamiento de Lesteda o la generalitat Valenciana de Lesteda... O... ...alquilar algún espacio... ...pues esto abre muchos abanicos... ...por supuesto... ...pues vale, hábleme de, los, de, de, de las aristas de ese, de esos, de ese abanico... Mm, ...sí, lo que pasa es que si te hablo interfiero con el proceso... ¿Entiendes, no? Entonces, claro, sí. mmm, no se puede desvelar los contactos o los, o los que estamos haciendo porque eso interfiere directamente con el proceso. Si ustedes quieren que se les ceda algo, el, mm. lo único que vemos pequeño y emblemático es la calahorra. ¿Allí cabría lo que ustedes pretenden? La calahorra se ha, se ha planteado desde hace mucho tiempo también claro. como eso, pero tiene problemas de no solo de espacios sino de accesibilidad también. Con lo, con cual... lo que está descartado. ¿El convento de las Clarisas por parte del Ayuntamiento? El convento de las Clarisas también tradicionalmente se ha puesto como una oferta, pero ahí también había problemas de tipo constructivo. Es ah, decir, que necesitaba también una reforma, necesitaba, no era muy adecuado para un uso directo. Y lo que pretendemos ahora mismo es poder hacer un uso más directo, para no estar dando también tantas vueltas ya con el tema y porque tenemos cierta presión. ¿Y qué otros edificios emblemáticos puede haber para acceder? ¿Edificios emblemáticos? Edificios para acceder, no hay demasiados para acceder, pero también hay locales que se pueden utilizar, no tienen por qué ser un edificio emblemático. Lo emblemático sería que estuviesen en el centro, en zonas de paso para el ciudadano y muy bien localizados. Otro edificio emblemático que es propiedad privada es el cine Capitolio. Ustedes lo han descartado porque el, cine, el, el, el antiguo edificio. De ah, Sara, sí, sí, sí, sí. sí, sí eh, es la Universidad Cardenal Herrera CEU, anda detrás de las negociaciones. ¿Ustedes ya se han apartado de esas negociaciones? Sí, sí, de esas ¿Nunca, nunca Nunca se iniciaron. Negociación directa no lo consideramos, efectivamente, inicialmente, porque era, era también una opción, pero negociaciones nunca se llegaron a hacer. Pues por lo que dice, buscan unos locales públicos uh -huh. para acceder o eh, el alquiler de la CAM. Correcto. De la antigua CAM. Uh -huh. ¿Y cómo está el, el asunto del alquiler? Pues el alquiler nos dirigimos a ellos también. Eh, inicialmente eh, tuvimos, como sabes, una oferta de compra. Uh -huh. Pero la oferta de alquiler no tenemos ninguna oferta alquiler sobre la mesa, directamente. Porque también están considerando ellos otras ofertas de venta. Ya. ¿Y hay plazos? ¿Hay plazos para saber eh, cómo va a terminar estas largas negociaciones pues, para conseguir esa pequeña sede en el casco? Histórico? Como son tan largas, yo me había planteado eh, como objetivo tener algo resuelto ya durante este mes de julio. Con lo que ya hay avances. Eh, espero que sí, pero no, no se concretan todavía. <ríe> pretendía haberlo anunciado ya, pero todavía no, han, no se han cerrado. ¿No se ha, no se ha, ¿no se ha cerrado con la Administración Pública? O con quien sea. O con la entidad. Bueno, está visto que no quiere usted eh, sacar o avanzar algo que ya tienen preparado anunciar en este mes de julio. Esperemos que se concrete. Tendremos sede. Eh, también quería hablar sobre la investigación. Hemos hablado de las obras, de los proyectos que hay pendientes, de sí. cómo se ha pues, superado el COVID, se ha terminado este curso. pero ¿Y qué hay de la investigación? Porque la pandemia también nos ha dejado algo importante y es que es muy necesario invertir en ciencia. Y ustedes sí. creo que llevan también décadas los rectores de las universidades públicas reclamando esa inversión en ciencia y hay muchos investigadores que están diciendo que hemos perdido generaciones de talento. Bien, ¿los políticos han aprendido de esto? ¿Les están les está llegando el dinero a las universidades para la investigación o dónde se está quedando ese dinero? ¿Qué dicen los políticos? que hay que incrementar para la ciencia? Pues si los políticos han tomado nota o no, te lo diré en las próximas campañas electorales. Porque en la última campaña, y además lo dije yo en el discurso público, me recuerdo presidente, no se mencionó investigación y ciencia en el discurso de ningún político. Es pues una cosa terrorífica. No estaba contemplado prácticamente en el discurso político. Ahora parece que sí, parece que han dicho que va a venir dinero de esta financiación esta que tenemos y que gran parte de él se va a dedicar a investigación. ¿Está llegando? Están empezando a llegar ya a algunos proyectos, ciertamente. El problema es cómo se está gestionando eso, porque las prisas nunca son buenas, y entonces ahí podemos cometer errores, que hay que estar muy, muy atentos a los errores. Pero sí que hay dinero disponible. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir una convocatoria para eh, se llama. ¿Cómo se llama? para mejorar el tema del pesado. No es un no reciclaje, es como lo hemos llamado, sino Bueno, es, es realgo del profesorado en el sentido de que puedan ir a investigar a centros extranjeros. Una convocatoria ah, que sí. en la Universidad Miguel Hernández tiene 4 millones de euros, más o menos, y que ha salido y que contempla muchas posibilidades, como el hecho de traerse investigadores de prestigio aquí, a la universidad, o que profesores nuestros o doctores jóvenes nuestros vayan también a formarse, uh -huh. a completar investigación en, en otros centros. Bueno, pues eso es algo positivo, que uh -huh. esté saliendo, pero ¿les preocupa cómo se va a gestionar? Claro, claro. Les preocupa mucho. Uh -huh. Estarán controlándolo. Bueno, dentro de nuestras capacidades, que son bastante limitadas, pero sí. Hay otro también asunto en, en cuestión de la investigación: es el campus tecnológico, que llevan uh -huh. también mucho tiempo con la universidad, con el ayuntamiento, eh, concretándolo. Ya se han levantado edificios en el parque empresarial con algún que otro retraso. Uh -huh. ¿Cómo está? ¿Cómo está la universidad en cuanto a.? A necesidad de suelo para sus empresas que ahí, salen, ahí está, bueno te refieres a la fundación, sí. no pero ahí lo que estamos valorando ahora ya no es necesidades para las empresas sino la eh, lo que está ya en nuestro nuestra, la pelota está en nuestro tejado en el sentido de que tenemos la oferta eh, por parte de de Pimesa de un edificio y tenemos que valorar si lo queremos adquirir Si lo queremos alquilar y en caso de alquilar, cuánta superficie utilizar. Eso ahora mismo están nuestros técnicos valorando todas las opciones. ¿Tendrán dinero para adquirir o para alquilar? ¿Cuál es el presupuesto que les queda para el próximo curso? ¿El presupuesto para el próximo curso? Ah, bueno, pues depende. Es que ahí las partidas son diferentes, efectivamente. ¿eh? No sería lo mismo adquirir que puede ir a, a, a otros fondos. Que de momento eh, van pasando años tras años, un fondo que se llama de remanentes, uh -huh. como alquilar, que efectivamente sí que es un coste eh, anual que habría que incluir en el presupuesto. Y esa es precisamente, como has dicho, la valoración que tienen que hacer los técnicos. ¿Cómo uh -huh. están las cuentas de la Universidad Miguel Hernández? ¿Están saneadas? ¿Están recibiendo todo lo que les debe la Generalitat Valenciana? Eh, bueno, ahí, como siempre, en la financiación hay cierto retraso, pero eh, lo importante no es cómo están las cuentas, sino cómo deberían estar. Quiero decir, sí. nosotros hacemos una gestión responsable de, de los recursos que tenemos y no gastamos más de lo que tenemos, lógicamente, como no puede ser de otra forma, aunque en ocasiones y en otras universidades se ha hecho. ¿eh? Pero nosotros ahí somos bastante responsables. Lo que sí que avisamos es otra cosa y es el plan de financiación. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero podríamos hacer mucho más con mayores recursos. Y esta es la demanda de la conferencia de rectores de la Universidad Valenciana, es decir, ese plan de financiación que nos permita tener más financiación y más estable. Pues dos últimos eh, asuntos, eh, hemos empezado con el COVID, ¿Cómo, ¿cómo está avanzando la vacunación de los estudiantes Erasmus? ¿Cuándo termina? Eh, bueno, eh, hoy es, eh, Ayer empezaron ayer, uh -huh. hoy es viernes, debería haber acabado la primera dosis ya prácticamente, porque de los, al final de los 280 estudiantes, una vez depuradas las listas, los que ya se habían vacunado, los que necesitaban, se quedaron 180. Entonces, yo espero que ya prácticamente lo que es la primera dosis de estos estudiantes Erasmus se quede lista esta semana. ¿La prescripción está funcionando? ¿Todavía es pronto para la saber prescripción? La prescripción empieza, acaba, el plazo de prescripción acaba hoy, precisamente. Entonces, a partir de la semana que viene empezaremos a saber cómo ha ido. Y por último, en uh -huh. su equipo rectoral ha habido bajas. ¿Qué ha pasado con María Teresa Pérez Vázquez? ¿A María Teresa. Que ha sido pues... siempre la cara eh, visible de la universidad. Maratesa llevaba, además, efectivamente, como dice, ha sido la cara visible 12 años en el vicerrectorado de estas de relaciones institucionales y, por supuesto, le estamos muy agradecidos por la labor y, sobre todo, por, por el hecho de que, eh, con el incidente que hubo con el Gil Albert, pues ella decidió que era mejor apartarse de momento para, para el bien de la universidad y, en ese sentido, le estamos muy, muy agradecidos. ¿Qué incidente fue el, de Juan, el del Instituto Juan Gil Albert? ¿El Gil Albert? Pues uh -huh. que estaba de directora del Gil Albert. Y, y al final pues, se produjo el cese. ¿Por la contratación de.? Se produjo el cese, entiendo yo, porque eso también es una cosa un poco. que tampoco salió demasiado, efectivamente, aunque hubo noticias. Por la contratación, si mal no recuerdo, de. así, ah, de un miembro del equipo que había construido también, que tenía una empresa. Que no era nada ilegal. Pero no era ético. Tenía ciertas, uh, ciertas asperezas. Ese Entonces, tipo de... Ella misma le dijo uh. a usted que por ese incidente y que salió en prensa no quería seguir como vicerrectora. Así es. Y usted aceptó su renuncia. Claro, claro. Uh -huh. No, yo creo que en definitiva era lo único que se podía hacer en ese caso. Estamos hablando de la imagen pública, pues... Es lo de la mujer de César, que no solo de ser honrado, sino parecerlo. Y en este caso, al ser el vicerrector de instituciones, de relaciones institucionales, me parece que era bastante, bastante lógica la medida. Y, Juanjo, ¿a quién es ahora el vicerrector? No hay vicerrector. Hemos repartido, fíjate, si es tan insustituible que ni siquiera la hemos sustituido. <risa> no, hemos repartido las competencias. Eh, tiene entre... varias lecturas. <risa> <risa> hemos repartido las competencias entre varios vicerrectores y entre un servidor también con lo que se ha reducido el número sí, eh, sí. de su equipo. Menos. Muy bien, pues Juan Ruiz, muchísimas gracias por hacer este balance y espero que en el curso 2021-2022 comience con esos proyectos pendientes resueltos, con una urbanización acabada o encaminada para que termine una urbanización del campus de Elche y con dinero suficiente para la investigación y para garantizar un curso sin incidentes en las aulas, gracias pues no son malos deseos de, de curso nuevo efectivamente 101.4 Teleelch Radio Marca Nuevo diseño, nuevo interior nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad, ¿todo es nuevo? Sí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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues faltan nueve minutos para llegar a las once de la mañana... ...y tras la entrevista con el rector de la Universidad Miguel Hernández... Eh, ...nos vamos a poner felicidad, más felicidad a este programa... ...con la música de la Rosalía Vasca, Ízaro. Tengo que me invade, me invade la curiosidad... Una een vraag, ik me invade, me invade de curiositeit: ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será? La felicidad, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad. pam para bara para Una pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad Tengo una pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿quién será la felicidad? ¿Cómo será? y ¿cómo será? ¿cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano Seguro, poscolor a azul oscuro Seguro, seguro, seguro, seguro Bam ba la ba la ba la Hace un par de días la vi por la calle por la calle la vi pasar Hace un par de días la vi por la calle por la calle la vi pasar ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? dónde irá? La te escoba seguro seguro seguro seguro pampara bara bara bara paraí pampara bara bara bara paraí sé que no es sen me... seguro lo juro lo juro lo juro pam para para para para para pam para para para para para para para para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 Yeah. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. yeah. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Este verano voy a. Y vamos a ir. Allí y aquí. Y nos iremos con. Y acaso de. A ver a. Y subiremos a. Y llegaremos hasta. También haremos aquello que tanto. ¿Y este verano. Este verano es otro verano. Nuevo subtitro en C3er Cross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas Citroën del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Pues quedan cuatro minutos para las once de la mañana y nosotros ahora vamos a hablar de amor con Pablo Alborán. Hablemos de amor Del sol en tu espalda Del sueño que tarda en soltar la mañana Ser tu despertador Hablemos de amor Del beso en la frente Que llama la suerte De la que está Todo bajo control De la soledad la cura En los cráteres de la luna de donde adida lo imposible, la solución. Siempre fuiste más fuerte que yo. En cambio soy invencible si baja el telum y quedamos los dos. Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia Si pinta el perfil de tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Hablando de amar De romper la baraja A ver quién nos gana teniendo ventaja Tanto apostar, hablando de amar, amar sin hablar es a veces más claro, tantas palabras pueden sobrar de la soledad la la curanza, los cráteres de la luna, donde ha ido a lo imposible, la solución.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 Quer reírnos un rato, que el mundo dulceto sea el único pato. Hacemos de amor.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 ...con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 11 de la mañana... ...y ya saben ustedes que durante este mes de julio... ...hasta la última semana... ...la glorieta durará hasta la 1 del mediodía... ...así que tenemos también por delante... Las próximas dos horas. En media hora tendremos en estos estudios a Victoriano Canales, uno de los colaboradores de Rosa Lucas en su programa Entre Amigos. Vamos a hablar con él del cosmo, de los últimos hallazgos en torno a los agujeros negros que se han realizado en este año, en 2021, por parte de los físicos y astrónomos eh, Internacionales. ...también eh, hablaremos eh, a las 12 aproximadamente del mediodía... ...con nuestro compañero Vicente Bordonado... ...de ese episodio de calor que vamos a vivir... ...este fin de semana y que sobre todo... ...vamos a sufrir mucho más el lunes, el próximo lunes... ...del tiempo, de las altas temperaturas... ...ya saben que hablaremos a partir de las 12 del mediodía... Y sobre la 1 menos 10, cuando falten 10 minutos para terminar, volveremos otra vez a leer las ofertas de empleo que actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web teleelch.es y que ustedes pues, las eh, hacen llegar hasta nuestra página web a través de ese contestador automático, en el que también caben las demandas de empleo las colgamos eh, y las actualizamos día a día en teleelch.es y las decimos de lunes a viernes a la una menos diez aquí, en esta señal de Teleelch, radio marca en el 101.4 de esta emisora de radio y también para los telespectadores que nos siguen a través de la señal de Teleelch. Estos son los contenidos que nos quedan para estas eh, dos horas en las que también damos paso a la música y vamos a seguir disfrutando de esa música que tenemos seleccionada y por ejemplo la siguiente canción del de cancionero popular Guantanamera nos llega con la voz de la cantautora norteamericana Joan Baez.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 Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan nueve minutos de las once de la mañana y nosotros nos hemos puesto en contacto con responsables de la plataforma de la hostelería ilicitana. Eh, ...para poder valorar esas restricciones que, que, acaban, que se van a aplicar este fin de semana... ...sobre este sector, ya que el número de contagios se ha disparado... ...y hay preocupación por esa variante Delta... ...que está ya en más de la mitad de los nuevos contagios que se registran a diario... ...pero que afortunadamente hay dos elementos a tener en cuenta... La, los hospitales no están saturados, apenas hay estrés en la asistencia, apenas hay ingresos y las UFIs también están vacías, por lo que apenas se registran fallecimientos. Pues bien, para hablar con el sector, sepamos cómo han recibido los hosteleros de esta noticia, tenemos con nosotros a la presidenta de la plataforma de la hostelería ilicitana, Paqui Solves. Muy buenos días, Paqui. Muy buenos días. Bien, ¿qué valoración realizan? Eh, lo escucharon ayer a Chimopucha anunciar de un día para otro que a las doce y media ustedes tendrán que cerrar y el, el ocio nocturno, además también tendrá que convertirse en cafeterías y bares, porque las discotecas tienen que cerrar las pistas de baile. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece en estas restricciones sobre la hostelería? Bueno, y ante todo eh, desde el minuto uno que empezó, digamos, esta pesadilla del COVID, eh, yo creo que la hostelería ha puesto sobre la mesa siempre eh, en primicia lo que es la salud de todos. Sí que es cierto de que realmente era una noticia que, que en nuestro sector esperábamos, porque a vista de, de todo lo que ha acontecido anteriormente eh, Lo primero que, que echamos el cerrojazo somos hostelería y ocio nocturno. Y era una, una noticia que esperábamos. Sí que es cierto que el ocio nocturno es el que se lleva la peor parte, porque al fin y al cabo nosotros podemos seguir trabajando con, con las restricciones y con las molestias eh, que nos han impuesto, pero evidentemente lo peor que tiene esto es que el ocio nocturno sí que es cierto que cierra tajante. Lo que es hostelería pura y dura, que, que es restauración, cafeterías y tal, pues bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que, eh, lo que he dicho yo desde siempre, no podemos volver hacia atrás, porque eh, el, el, el volver hacia atrás significa eh, unas pérdidas muy importantes en nuestro sector pero evidentemente eh, los datos son los que mandan y vamos a peor y no queremos que vayamos más a peor, entonces deberemos de hacer algo entre todos. Yo pienso que, que eso al final es una concienciación individual en la cual que tenemos todos que ver, toda la sociedad que ver y tenemos que darnos cuenta de que, de que en esto La, la reacción de un individual nos repercute a mucha gente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque no no vamos a avanzar. Eh, las restricciones, eh, ¿en qué medida les afectan? Porque ustedes eh, hasta ahora, a, ¿a qué hora tenían que cerrar o, de, o dejaban de servir las mesas y los comensales? Porque hay un mínimo de seis comensales por mesa en interiores y diez en exterior. ¿Esto está igual que, que hace 15 días? Eh, bueno, lo que es las restricciones de comensales, sí. Lo que es el aforo, prácticamente sí, porque como, a ver, el aforo tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener eh, casi dos metros de, de distancia entre mesas. Entonces, eh, nos afecta siempre lo mismo, porque tenemos que tener esa distancia. Entonces, si te caben cuatro, son cuatro mesas, si te caben ocho, son ocho. Esto es así. El horario, el horario, cada establecimiento tiene… Depende de su epígrafe, tiene un horario. Sí que es cierto que ahora se reduce ese horario porque a las 12 eh, no podemos ya servir nada en mesa y a las 12 y media tenemos que tener cerrados los negocios. Dice que para ir bien, nuestros comensales, nuestros clientes se tienen que levantar a las 12 de la noche para que nosotros nos dé media hora de margen para poder cerrar. ¿vale? Sí. Eh, es la única... La única, digamos, entre comillas, porque ahora, por ejemplo, en eventos, eh, ayer comentándolo con, con nuestros asociados del sector que tienen eventos, pues la verdad es que pues han tenido que modificar ahora todas las mesas de, de los eventos. Evidentemente, la noche, la noche con los eventos de noche, pues van a ser más complicados porque a las 12, 12 y algo tienen que cerrar. Entonces, eh los parte por la mitad, sinceramente, es una faena. Eh, pero... Pero es lo eh, que hay. Pero desde la plataforma de la hostelería ilicitana, ¿están preparando movilizaciones ustedes? Nunca lo hemos hecho. Uh -huh. Ni lo van a hacer ahora. Nunca, no, nunca lo hemos hecho y evidentemente no lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque consideramos, consideramos de que esto... Si no es así, pues nos va a repercutir mucho peor. Tenemos que fastidiarnos, entre comillas, eh, para ver si esto mejora, porque si no mejora y tenemos que cerrar, pues ahí tenemos ya un problema más gordo, porque eh, nos han chableado tanto eh, durante este tiempo que un cierre total pues uh -huh. habrá gente que no se va a levantar, uh -huh. pero el tanto por ciento crecería, pues entre eh, un 40 y un 50% más de lo que se esperaba en, en el último cierre, eh, uh -huh. esto nos va a disparar. Paqui, usted ha comentado que la peor parte se la lleva el ocio nocturno, porque cierra y tiene sí. que reconvertirse en cafeterías y restaurante, uh -huh. pero eh, Chimopu ya anunció ayer que hay un paquete de nuevas ayudas, ...económicas uh -huh. precisamente para este sector, por el cierre eh, del ocio nocturno. es lo que debe de ser? Eh, es pero lo que se, se, se conforman, están conformados con esas ayudas del plan paréntesis, creo recordar. A ver, eh, esto no es bueno para nadie. Y los que dan, dan mucho y los que reciben, reciben poco. Y esto siempre ha sido y será. Pero sí que es cierto que se debe de hacer un esfuerzo eh, y desde aquí llamo a las entidades públicas que lo tengan que hacer, porque este sector ha sufrido desde el minuto cero desde la pandemia, porque nosotros mal que bien hemos podido eh, hemos podido ir abriendo, hemos podido ir recogiendo algo, pero esta, estas personas no han recogido nada. Entonces eh, sí que se debe de hacer un esfuerzo máximo con, con este sector, porque es el el más castigado en, en, esta, en esta pandemia. Y hay que hacer un esfuerzo. Y, a, al, y aquí... sí. al margen de esas ayudas, que el equipo de gobierno también ha aprobado eh, un paquete de ayudas en el plan paréntesis 3, que parece que es el dinero que ha sobrado del 1 y del 2, si hay remanentes sí. en esos paquetes, ¿qué está sucediendo? ¿Ustedes están pidiendo ayudas? ¿Por qué no los hosteleros no han pedido todas las ayudas necesarias y por qué están sobrando? A ver, eh, las ayudas que se, que se dieron, y sobre todo en la, mesa, en la última mesa de trabajo se nos explicó bastante claro a todos, es que, eh, evidentemente, aparte de la hostelería, que eh, quizás, sea uno dos, quizás no, es uno de los sectores más castigados, también hay otros sectores en los cuales eh, son... Eh, son vías que, que también dependen de la hostelería. Entonces, eh, a todos esos sectores también quieren llegar. Yo lo veo razonable, ¿vale? Yo veo lógico y lo hables de que, de que peluquerías, de que taxistas, de que pequeñas empresas, pequeño comercio, eh, también se les lleguen las ayudas. Sí que es cierto que una vez esté cubierto todo, ¿vale?, eh, y así se, se estipuló en la última reunión, pues entonces en el, en el sobrante que había de, de las ayudas pues entonces se volvería a negociar qué es lo que, lo que se podía hacer para, para los sectores más castigados pero eh, en un principio mmm, vamos a, a que estén eh, en mayor o menor medida en mayor o menor lo que yo pueda pensar que si, si me podían haber dado o no ¿vale? Eh, que sea una cosa equitativa para que todos se puedan beneficiar, entre comillas, de, de esas ayudas, y una vez tengamos esas, eh, a todos esos, esos sectores cubiertos, lo que sobre, entonces, a los más castigados, digamos, directo pues entonces, eh, como por, puede ser, por ejemplo, el ocio nocturno, porque hoy por hoy, a día de hoy, es el más castigado, porque le cierran, mm. nosotros, al fin y al cabo, también estamos... Trabajando y, ten y tenemos que ser, a ver, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos eh, diciendo. Que es el más castigado porque han cerrado nosotros. Al fin y al cabo estamos trabajando un poquito más. y No sería lógico eh, nosotros ahora con estas restricciones que empezáramos a, a patarear porque estamos trabajando. en mayor o menor medida. Hay que luchar por los que no están trabajando y les cierran el negocio. Eso es evidente. Eh, Paqui, por último, eh, supongo que ustedes entre los hosteleros están hablando de esa campaña tan polémica del ministro de consumo de eh, concienciar a, a los españoles que eh, no deben comer eh, tanta carne porque no es saludable. Sí. Eh, ¿Qué uh -huh. le parece a usted esa campaña de menos carne más vida? Bueno, a ver, yo creo que todas las campañas que se hacen eh, sin un consenso, y hablo a, a nivel nacional, pues crean todos polémica. ¿Por qué? Pues porque uno dice blanco, el otro dice negro, y porque yo no sabía y que uno me lo dicho. Y eso es a nivel político, ¿vale? Y entonces a nivel, a nivel político considero de que, de que tú te lo visas y tú te lo comes. sí que es cierto que hay, una, hay un desprestigio y hay una, una batalla contra la carne que en parte, ojo, que en parte es cierta porque hay un consumo exagerado de de carne y menos de pescado y menos de verduras, que es lo que se debería para una dieta saludable, pero eh, sobre todo las personas que están cara a, al público y sobre todo gente que nos dirige en nuestro país, pues considero que muchas veces se deberían, que tienen muchos asesores para que les digan lo que tienen, lo que no tienen que decir si no lo saben por pues lo que considero que se tenían que, que asesorar mejor y decir las cosas, a lo mejor si sí lo hubiera dicho lo mismo, de diferente manera, quizás no hubiera creado tanta polémica. ¿vale? Pero creo, claro, al decir lo claro, dijo... Pues, esto, esto lo dijo el sí. ministro Garzón. Eh, ¿Cree usted acertada sí, sí, sí. la respuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de su menú, de que prefiere un chuletón al punto? A ver, entramos, vuelvo a repetirlo, entramos en un nivel político, ¿vale? Y ahí marca por las diferencias de, de unos y de otros. Yo creo que siempre se ha dicho que, los, que la ropa sucia se lava en casa. Pues deberían hacerse un poquito a mirar. Lo que ha hecho el presidente de gobierno, evidentemente, ha sido contrarrestar lo que había dicho porque se había creado mucha polémica. Y entonces ha sido, por ejemplo, yo lo lo como, lo como lo miro yo personalmente, es un tirón de orejas al decir, bueno, las cosas se pueden decir de muchas maneras. Porque, a ver, un buen chuletón, pues evidentemente no quiere decir que te lo comas todos los días. O sea, a lo mejor cada 15 días comes un chuletón de calidad, como la carne que tenemos aquí en España, que tenemos una grandísima ganadería con una carne estupenda. Y maravillosa, pues considero que, que ha sido un tirón de orejas del presidente a, a su ministro. Paqui, como. Pero es una opinión personal. No, por, es, supuesto, es, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Paqui, como restauradora, que lleva muchos años, ¿cada vez se pide menos carne y más pescado? Pues yo en mi casa pues, vendo más carne que pescado. Y mm. tengo buenos pescados. A ¿eh? mí el pescado me lo tengo todas las semanas, tengo. La verdad es que no tengo mucha variedad, pero tengo bacalao, un bacalao de Islandia espectacular, tengo un salmón eh, <risa> nacional, tengo, mm, bueno, pues tengo eh, un rodaballo, eh, merluza, pero la gente eh, pues... se, se inclina más por la carne. Aquí la gente es más carnicera. Sí que es cierto que hay, hay ciertos sitios en los cuales están destinados a tener pescado. Vale, yeah. que van a por el pescado. Santa Pola... Eh, tabarca eh, esos, esos, esos sitios sí hmm. pero bueno, también vendo pescado también vendo hmm. mucha verdura ¿eh? porque yo soy una persona que me gusta mucho la verdura en mi casa por ejemplo todas las natas que tengo son vegetales, los postres los hago siempre me dice la gente que los postres no empachan porque utilizo un, una materia prima excelente como unos chocolates puros como unas natas vegetales entonces todas esas cosas, pero yo desde hace muchísimos años que lo llevo haciendo. Bueno, pues está Porque comprobado. Que... <risa> pues, Pagis sí. Solves, está comprobado dado que estamos en un país de muchos chuletones. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. 101.4 tele -Elch, Radio Marca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas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 Pues vamos avanzando, quedan tres minutos para las once y media de la mañana y la glorieta en el horario habitual de Entre Amigos recupera a uno de sus colaboradores, de Rosa Lucas, Victoriano Canales, a quien tenemos en el estudio de Teleilch en Radio Marca. Muy buenos días, Victoriano. Hola, buenos días, Ros. ¿No te has ido de vacaciones? Estoy de vacaciones. Ah, ¿sí? Sí, estuve la semana pasada visitando el Complejo Astronómico de la ITA ¿Dónde está? Eso se encuentra en la provincia de, de, de Toledo, en una pequeña localidad que se llama Villafranca... Eh, no, perdón, Villafranca no... Eh, La Puebla... ¡Ay, ya no me acuerdo! Sabes más nombres. Se me ha, se, se me ha ido el nombre del Pueblecito. De las estrellas que de la Tierra. Estás más allí arriba, Estoy que, más aquí arriba abajo. que aquí abajo. <ríe> porque, claro, eh, aprovechas tus vacaciones para visitar observatorios, pero ¿merecen la pena visitar? ¿Están abiertos al público? A ver, hay observatorios que sí y hay observatorios que no. Claro, porque... es que con tu es que... carné de Coordinador Nacional de Astrónomos Sin Fronteras o miembro de Astrojeda, te abren las puertas? Bueno... También puede ser astronauta de la NASA, pero si el complejo está cerrado, pues está cerrado. Yeah. Y no solo ese. Yo tenía pensado o ir ahí al complejo de la ITA o sí. pensado también de ir a Calar Alto. Pero eh, cal, Calar Alto, que se encuentra en Almería, sí que se encuentra todas las instalaciones cerradas. Uh, uf, en, porque ¿Por qué cierran en el verano? Por el COVID. Ah, Los físicos, se puede, ¿eh? se pueden, hay grupos que sí que, se, que pueden visitarlo, pero, pero tenía... hay zonas concretas yo... en las que no se puede visitar simplemente porque son lugares pequeños, como despiste? el estudio o algo así en el que... Llevo? ¿Qué despiste llevo? Es que Hollywood despista mucho. Yo tenía eh, idealizados los observatorios eh, astronómicos como lugares donde el físico vivía día y noche allí encerrado. Oh, que va, eso es, lo que se, eso es lo que se piensa mucha gente. A ver, o sea, que son eh, habitaciones pequeñas en la mayoría de a las ver, Un observatorio, a ver, yo por ejemplo. Y la sala grande, porque el telescopio es eh, gigantesco. Es ¿no? gigantesco. Yo estuve, por ejemplo, en el complejo de, de Laita, hay un telescopio que es operado por el Instituto Astrofísico de Andalucía. Y yo me estoy dando una idea del estudio, pues prácticamente sería. Eh, la bóveda, pues como el estudio, un poquito más grande, porque claro, tiene que ser circular, porque mm -hmm. el telescopio tiene que hacer los giros. Y bueno, hay veces que las películas de Hollywood, pues, es, a ver, no exageran, porque las películas de Hollywood okay. siempre se van a lugares claro. muy grandes claro. y muy bonitos y claro. demás, en el que, bueno, pues todo es más espectacular. Mm -hmm. Pero bueno, es que cuanto más espectacular, el coste es mayor. Pero y la efectividad ¿Y, eso y, y se llega más lejos cuanto más grande es el telescopio se llega más lejos para divisar y vamos a empezar con los agujeros negros qué sabemos de los agujeros negros porque sabíamos en el siglo XVII que existían una masa densa densa en el universo eh, pero hasta hasta 2019 bueno eh, sí, sí hasta 2019 sí no se consiguió la primera imagen de un agujero negro, de lo que ya predijo eh, Hawking, los científicos. Einstein, Einstein uh -huh. etc. A ver, el tema de los agujeros negros. Si nosotros cogemos un telescopio y empezamos a buscar, pues lógicamente no vamos a encontrar ninguno. Porque son negros, ¿Por porque no, porque no Ya lo dice luz. la palabra. No, son negros, engullan luz. Al engullir luz no se ve el, el objeto. Eh, los electrones están libres, quedan sueltos. Entonces, ni siquiera los fotones, eh, que son los cuantos de energía, no pueden salir de la inmensa gravedad de, de este cuerpo eh, celeste. Por eso, eh, es muy difícil el poder estudiar estos objetos. Nos tenemos que basar en el comportamiento del espacio y tiempo eh, que predijo Albert Einstein. Y bueno, y también... Pero eh... hemos te tenemos la primera fotografía de 2019, entonces... Ver, ¿qué no, es una imagen, no es una imagen eh, es... real. Ya, pero ¿qué tenemos? ¿Esa imagen qué refleja? Porque sí se ha visto un agujero negro. A ver, instruye. sí, se ha visto, se ha medido y se ha conseguido, vamos a decir, fotografiar. Efectivamente. Y, vamos, y digo que, eh, vamos a decir, eh, lo que se ha conseguido es que, eh, gracias a una red de radiotelescopios, eh, lo que se ha conseguido es medir. La radiación en distintas longitudes de onda, de, de concretamente del agujero negro supermasivo de la, de la galaxia Messier 87, mm. y lo que se ha que hecho, tenemos, ¿no? y lo que se ha hecho ha sido combinar todas las longitudes de onda uh -huh. en una misma imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que salta la luz, salta la imagen de ese agujero negro. Pero es una combinación de distintas longitudes de onda que han sido recopilados todos en un mismo plano y entonces de ahí se ha sacado esa Cuando primera fotografía. Cuando salta la luz, ¿qué significa? ¿La, ¿Que se, se, se intuye por, por la sombra o, o, ¿o qué? No, eh, a ver, tenemos que tener en cuenta que la luz eh, es un conjunto de ondas electromagnéticas. Ya, pero la luz la engulle el agujero negro, no puede ya, saltar. Ya, pero lo que no engulle es la radiación. Esa, es que... esa radiación que fue descubierta o teorizada por Stephen Hawking y que años más tarde se descubrió de que sí que existía es la que se ha conseguido medir entonces al, al medir eh, las distintas longitudes no solo de la radiación sino también de, de los rayos gamma, de los rayos X y otras longitudes de onda que emana el agujero negro, se ha conseguido digamos que simplificar eh, unirlo todo en, uh -huh. en una misma imagen Y de ahí que salga esa fotografía. Ah, vale. Esa fotografía salió en 2019. Aquello fue un uh, ah, fue revolucionario fantástico. para claro. las leyes de la física. Claro. Pero es que ahora, en 2021, en el mes de junio, hace unos días, también hemos visto otra fotografía de dos agujeros negros chocando. ¿Esto qué supone, Victoriano? A ver, en el 2017 quiero recordar que el experimento Virgo y LIGO eh, detectaron las primeras ondas gravitacionales en el universo que provenían de algún punto concreto del universo. Ah, eh, estás hablando de Virgo. Virgo es el europeo, el detector. E europeo, efectivamente. Y LIGO uh -huh. es el, es, el, el norteamericano. Ah, es... creo, Criaca... que, creo que es italiano. Norteamericano. N o norteamer... ya, ya no me acuerdo. Vale, los, do los, dos, eh, uh -huh. los dos experimentos eh, lo, que, lo que hicieron es conseguir detectar longitud, eh, perdón eh, ondas gravitacionales uh -huh. ¿de dónde venía? bueno, sabía, se sabía que venía de una zona concreta telescopios ópticos empezaron a buscar el lugar de donde venían y los radiotelescopios también y se detectó en una zona muy pequeña en el que ahí había algo y se, eh, se puso a investigar y se puso a medir eh, la, las deformaciones espaciotemporales y además, pues eh, empezaron a calcular la masa del objeto que tenía que haber ahí para poder provocar esas ondas gravitacionales. Uh -huh. ¿Qué es lo que detectaron? Pues detectaron la fusión de, de dos agujeros negros. Al fusionarse los dos agujeros negros de masa estelar, consiguieron hacer un agujero negro mucho mayor que de masa estelar. Las, eh, las masas se juntaron, pero un 10% de, de la masa se convirtió en energía y, ese, eh, y esa energía lo que fue eh, lo que hizo fue ondular el espacio-tiempo provocando esas ondas gravitacionales y lo que eh, más tarde millones de años más tarde han sido detectadas por los experimentos Ligo y Virgo o sea que lo que estamos viendo esas imágenes son de hace millones, millones de, de años, años. son como, olas en, el, o como, son como me... olas en el mar en Qué el barbaridad. que se originan en, uh -huh. en el medio y te llegan a la playa pues y, eh, y la días después entonces la explosión que ha fotografiado y que salió publicada estos días de esos dos agujeros negros es lo que me estás diciendo es lo que, es lo que Lío y Virgo ya eh, escucharon, ya lo, ya lo detectaron, escucharon ajá. en 2017 y lo han fotografiado en 2021 que la fotografía es preciosa por cierto, porque se ve ahí una estela una estela, como tú dices, de las ondas gravitacionales, de a, el choque de ambos agujeros. Bien, claro. y ahora explícame eh, qué supone esto de, de los agujeros que chocan, ¿E ¿esto qué supone? ¿Este cataclismo es el inicio del universo? Nosotros nacimos así no, qué va. por el choque de dos agujeros no, no, qué porque, va, qué va. porque lo dices tan si no se sabe, si apenas se ver, sabe sabemos ciertas cosas, sabemos muchas cosas eh, lo que pasa es que como se suele decir cuanto más sabemos, más ignorantes ¿Claro? somos pero, no, pero sí que sabemos que eh, el comienzo del todo es, de, es tras el Big Bang la gran pero explosión es, que ocurrió hace 13.700 no millones pero esto no lo cuestiona la aparición de los no, agujeros para nada. negros la... eh, viene después, los agujeros negros eh, nacen después Vale. Aunque eh, hay teorías que dicen, bueno, si los agujeros negros eh, engullen tienen que haber agujeros blancos que expulsen y hay al, algunas teorías así sueltas que dicen, bueno, pues el Big Bang a lo mejor es eh, justamente todo lo, lo contrario, de un agujero negro, es un agujero blanco. Un vale. lugar, un punto en el que explosionó debido al engullimiento de materia de un agujero negro de un universo paralelo. Bueno, eso son vale. teorías y son cosas espectaculares. Pero entonces la teoría ahora, eh, vuestra teoría, es que el mundo se va expandiendo poco, a poco. El universo. El universo, bueno, el mundo yo. Claro, el <risa> el universo, el universo está expandiendo. Eh, vamos, vamos expandiéndonos, ¿no? Vamos alejándonos. Uh -huh, todo debido a la energía oscura. Una energía que sabemos que existe, porque se ha medido, pero no sabemos cómo nació y, y cómo va a quedar todo, porque debido a esa energía oscura eh, sabemos hasta dónde llegará el universo, la expansión. Pero los agujeros negros son como cajas de registros, ¿no? Eh, eh, eh, y todavía está por por descubrir qué hay y cómo, bueno, ver, y es que cómo funciona. Te, te, tenemos que tener claro que es un agujero negro. Claro. Un agujero negro es el cadáver de una estrella, una estrella supermasiva. Es decir, por pero ejemplo... pero es lo que... Eso es de pero, verdad que la comunidad es, científica lo, lo define así? ¿El cadáver de una estrella? Sí, es el cadáver o de una es estrella. Es el cadáver de, de muchos cosmos. No, no, no. Para nada, que va, que va. Mira. Un agujero negro es el cadáver de una estrella supermasiva. Es decir, es una, una estrella que nace con una masa superior a las ocho masas solares. Eh, bueno, pues eh, nosotros sabemos que las estrellas, dependiendo de la masa con la que nazcan, pues tienen un final distinto. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la masa con la que nace una estrella, sabemos que si supera las ocho masas eh, solares, Su, su destino está destinado eh, a morir en forma de supernova. Es decir, la explosión de una estrella. Uh -huh. Pero eh, puede ocurrir una cosa. Entre las 8 y 10 masas solares, eh, cuando explota la estrella, en su interior se queda lo que nosotros llamamos una estrella de neutrones. Es decir, la gravedad hace que toda la materia que hay se condense de tal manera que los electrones, los protones y neutrones se liberan, los protones y los electrones se juntan para formar neutrones y los neutrones se quedan sueltos. Entonces, uh -huh. se genera lo que nosotros llamamos una estrella de neutrones exclusivamente. Esa densidad es tan grande que nos haría... Eh, nos, eh, nos, eh, si nosotros cogemos una cucharilla de, de azúcar y cogemos un poquito de materia de estrella de neutrones, esa cucharilla ya pesaría por las 100.000 toneladas para que veáis la densidad de ese objeto. Yeah. Cuando la, est eh, la estrella supera las 10 masas so eh, solares al explotar, explota en forma de supernova, pero la gravedad es tan fuerte que ni siquiera los fotones yeah. de esa estrella eh, que ha muerto eh, pueden eh, liberarse. Entonces lo que hace es, es ser engullido por la propia gravedad del cadáver que ha dejado esa estrella. Y ese, eh, ese cadáver Cuando, eh, eh, imaginaos, la masa de esa estrella, de 10, 15, 20 masas solares, que tendría el tamaño, pues, no sé de deciros, unas eh, 200, 300, 400, 500 veces el tamaño del Sol. Pues imaginaos toda esa masa y toda esa densidad reducido a un objeto parecido a la Tierra, a 12.000 12 kilómetros. ¿Cómo es esa gravedad? Es espectacular. ¿Nosotros podemos estar dentro de un agujero negro? No. ¿Seguro? Seguro. No, porque no sabemos qué... Porque las leyes de la física, en el momento que traspasas el, el horizonte de, de sucesos del agujero negro, no sabemos qué pasa ahí. Lo único que sabemos, porque se le ha puesto un nombre, que es, eh, que es la singularidad, que es donde desaparecen todas las leyes físicas y, y empiezan a desaparecer todo lo que conocemos sobre las leyes físicas ahí. ¿Hay más universos? Mm, se pueden teorizar y se pueden calcular muchos universos, pero no hay indicios de que existan. Pues Victoriano Canales, vamos a poner el punto final aquí. Porque... ¿Por qué? <risa> porque eh, es impresionante, ¿no? Eh, uno no, es vertiginoso lo que estás contando. ¿Y es, difícil? es que tenemos, eh, a ver, es difícil comprender muchas cosas, eh, más con la tecnología que nosotros ahora tenemos y que podemos eh, detectar cosas que hace años ni se pensaba. Ahora mismo la detección de las ondas gravitacionales está abriendo una puerta a la comunidad científica claro. espectacular, porque ya no estamos limitados a los cataclismos como son las supernovas o las novas. Eh, eh, eh, estamos viendo ahora, el, el, detectando ondas gravitacionales de la fusión, de estrellas de neutrones, de la fusión de, un, de, un, de dos agujeros negros, o incluso más. Pues estamos de, de detectando o, eh, ondas gravitacionales de la fusión de un agujero negro con una estrella de neutrones, también. O sea, son cataclismos eh, que, bueno, pues eran todo teorías y era todo que eh, podría ser, y mm. estaba ahí, pero ahora no lo estamos encontrando. Entonces, revolve... ¿qué nos está esperando? ¿Qué nos espera el futuro claro. con estas ondas gravitacionales? Revolve... Descubrir un Re... universo espectacular. Y... y de hecho ya estamos empezando a descubrir ese universo espectacular. Lo cierto, lo que sí que estamos viviendo es que en este siglo XXI está eh, la comunidad científica lo que está haciendo es eh, confirmar todo aquello que los, las grandes mentes pensantes ya lo dejaron por escrito, la teoría. Numerosas teorías sobre el universo Muchísimas. se están confirmando ahora, pero también estamos viendo que re las ondas gravitacionales podrían revolucionar el mundo la de la física. Totalmente. La le las leyes que conocemos de la física, la cuántica, bueno, no, de momento eh, las ondas gravitacionales están dentro de la complejidad que nosotros sabemos dentro de las leyes físicas y cuánticas, o sea, está todo respondiendo a lo que teóricamente a lo que estaba teorizado. Entonces, eh, digamos que la teoría se está llevando a la práctica y se está detectando lo que los simuladores eh, siempre han provocado. Estamos por buen camino. Ahora, en el momento en que detectemos algo que se, que se encuentra fuera de, la, de los simuladores, entonces hay que boom, cambiar el chip a ver qué, qué se pues, ha detectado y qué, se, qué uh -huh. está pasando, qué se nos está saliendo. Pues esto, digamos que es la tarda que se está repartiendo a la comunidad científica sobre el cosmos en estos momentos. Las publicaciones eh, y todo lo que estamos, se está descubriendo van por aquí, por los agujeros negros. Y ahora eh, ponemos fin a este episodio victoriano porque me gustaría que me, habl que me hables de los fenómenos eh, astronómicos que tenemos para el mes de julio. Porque hemos tenido lunas preciosas, hemos tenido lunas llenas, eh, la última fue de San Juan, fue espectacular uh -huh. la luna de San Juan y ahora tendremos en julio qué luna y además porque cada luna tiene su nombre, si sí. luna de fresa, si la, luna de del lobo, la, la luna del lobo, la luna de la nieve, la luna de las cosechas, la luna de Todos tienen sus A nombres. A ver, tienen todos sus nombres luna, simplemente porque qué luna tendremos en el mes de, de julio, para cuándo la luna? Para el mes de julio, la verdad que no me lo he traído, entonces ah, es estaba, estaba, estaba, no lo estaba mirando un momento, un momento. Eso Eso lo, lo solucionamos en un segundo. No te vayas, Victoria Aquí me quedo. Búscame la luna de julio porque vamos a hablar de ella en los próximos 10 minutos. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.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 Consulta condiciones en Volkswagen.es Tu concesionario Volkswagen en el y Vieja Serra Móvil En Orihuela, Oleza Móvil En el Elda Petrar, El Móvil Hay un vehículo para cada persona Nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción <risa> Aquí tenemos la canción de Fran Sinatra, Victorian Moon. que se, se ha escrito sobre la luna. Cuantos viajes imaginarios hemos hecho nosotros los terrestres a la luna. Millones. Millones y con telescopio pues mucho más. Qué bonito. Que es ver la luna con telescopio. bien. Te he dado esos minutos para que me busques el nombre que se le da a la luna de julio. Menudo nombre. La luna del venado. Vaya, ah, ¿eso es porque es una luna loca? ¿Porque es pues, la no. luna del ciervo? <risa> pues algo parecido. O, vamos a decir que sí. O del eh, eh, bueno, sí, eh, te leo justamente, es un artículo que escribí hace poco para ¿Sí? mi blog, miramosalcielo.com. Sí vale y ahí en la parte de artículos pues hay varios y uno de ellos es el nombre de las lunas llenas. bien pues eh, al mes de julio le corresponde el nombre de la luna del venado que es cuando le brotan a los ciervos la cornamenta también es llamada la luna de los truenos ya que durante el mes de julio aparecen muchas tormentas eléctricas también eh, se ha llegado a llamar la luna del heno pero ese nombre ya no es habitual Vale. Bueno, pues nos quedamos con tres nombres, el heno, el venado y las tormentas. Bonita, ¿la luna ¿cuándo, cuándo va a salir en su plenitud, la luna de julio? El día 24. El 24 hay que mirar al cielo y hay que mirar a la luna. ¿Astrojeda uh, prepara, está preparando? Astrojeda no está preparando nada porque tenemos COVID. el COVID eh, <risas> dando vueltas por aquí y por allá. Y no hay manera. Y ahora con las nuevas restricciones que está anunciando uh -huh. Chimo Pucha en la Comunidad Valenciana, pues, pues... menos todavía. Menos todavía. O sea Bien. que cuando el señor COVID-19 quiera irse y dejarnos tranquilos... Vendrá el COVID-22. <risa> <risa> <risa> eh, Victoriano, eh, eh, pues ya hemos hablado de la luna y ahora vamos a hablar de otro fenómeno que, por ejemplo, yo personalmente vale, lo dijiste Lo divisé sin telescopio y sin nada, desde el balcón de mi casa. Nos quedamos uh, ya alucinados. Ya sé por dónde vas. Nos quedamos alucinados. Pero es que luego en mi familia, otro, un miembro de mi familia lo divisó al día siguiente también, en arenales. Efectivamente. Uh -huh. Y estoy hablando de esa hilera de, de satélites que andan por ahí, por el cosmos, y que cuando se visibilizan, la verdad es que parecen auténticos objetos no identificados. Hasta que son identificados. Sí, bueno, lo sabía porque ya mucha gente de, del mundo y ya se había publicado que había por ahí uh, sueltos unos satélites del millonario, más millonario del mundo el de, de la planeta. Musk, el, el de Amazon ¿Qué, el... Qué, ha, ¿qué ha hecho este hombre con los satélites? pues ¿Eh? este hombre, estamos muy, muy cabreados con él, por la ¿Sí? comunidad científica porque lo que no puede ser es que estemos cada 7-10 días lanzando eh, constelaciones de 50 y 60 satélites eh, simplemente pues, porque se quiere dar cobertura 5G a todo el planeta y este hombre pues pretende eh, poner Unos 12.000 satélites en órbita alrededor de, alrededor de, la, de la Tierra, simplemente pues para cubrir eh, el 5G en todo el planeta y que hayan los menos retardos posibles en las comunicaciones. Esos retardos, por ejemplo, eh, imagínate, está Paco Gómez radiando un partido, mientras que la imagen tiene un retardo de unos 20-30 segundos. Eh, el me invento, por ejemplo, que Peremilla marca el gol, pero eh, Paco mm, no lo puede ¿Ve? ver hasta 20 segundos después. Eh, claro, eh, esos retardo mm, lo que quiere hacer Elomar es recortar, recortar y que sea lo más directo posible. Por eso la de tanto satélites. Pero pero es eso es... tantos satélites. Pero claro. es que esos tantos satélites, a la hora de hacer fotografía astronómica o querer hacer un estudio, Es que eh, son, son un coñazo, hablando mal y pronto. Porque apare, aparecen, aparecen a, a, estás haciendo fotos y a, te aparecen los satélites eh, cruzados y fastidiándote las fotografías o los estudios que estás haciendo de esa galaxia o esa nebulosa o lo que estés haciendo. ¿Y qué ha hecho la comunidad? ¿Vosotros que, que supongo que esto se permite? La, ¿Hay leyes que puedan regular el número de satélites que luego supongo que tendrán una vida útil esos satélites caen a la Tierra o se quedan en el espacio como basura ¿cuánta basura tendremos Uf, en el espacio? Miles, miles ahí Qué tenemos barbaridad. miles de toneladas de basura eh, ahí arriba simplemente porque se, se lanzan los satélites cumplen sus funciones y se dejan que caigan Hay veces que esas caídas están controladas y hay veces que no están controladas. Las que están controladas eh, se sitúan todas en lo que nosotros llamamos una órbita cementerio que está en torno a los 200 kilómetros de altura y es donde se, se colocan todos los satélites en desuso. De esa manera podemos tener eh, controlado mejor esos satélites y mmm, ver si van a entrar en la atmósfera o no para avisar a la población del lugar de la zona de impacto de ese satélite para poder evacuarlo cuanto antes ¿esto está ocurrido? ¿está? Eh, no, que sí está ocurriendo eh, eh, el, el, sí, claro que está ocurriendo eh, hace eh, poco, ah, no me acuerdo este año, no me acuerdo en qué fecha se estuvo controlando la caída de, de un módulo eh, ah, sí, el satélite el, el cohete chino eh, que, los, eh, que China pues eh, lógicamente Estados Unidos Rusia y un montón de potencias le dieron una bofetada lógicamente, porque tú no puedes coger lanzar un cohete poner tu carga útil ahí arriba y coger y dejar el cohete así porque sí y que caiga donde Dios quiera no, tienes que controlarlo tú no puedes alertar, eh, tú no puedes tener a la población del planeta a, atento 24 horas porque no sabes si te va a caer encima de un poblado de una ciudad, eh, una región o va a caer en el mar que es lo más lógico pero la bofetada bofeta se la llevó, entonces o China, eh, desde esa bofetada, está regulando las maniobras de los, de, de los satélites, las entradas de las etapas de los cohetes y todo, lógicamente. ¡Qué peligro ahora! Es un peligro. Se añade a gobiernos con potencias que no, no tienen una democracia demasiado saneada y no. que no parece que cumplan las reglas mundiales. Es, es que, vamos a ver, sí, el cielo es de todos. Eh, no hay ninguna ley que regule que tú puedas lanzar satélites y demás, pero lo que tenemos que tener es conciencia humana y saber hasta qué punto podemos hacer las cosas. Eh, imagínate que ahora pues la empresa ilicitana de Space uh -huh. eh, está terminando de hacer todas sus pruebas, maniobras y demás y decide ahora coger y colocar un satélite que ha sido fabricado en la UMH pues para el control... Pero precisamente me has puesto un ejemplo que cumple todas las normas y que creo que es des se destaca porque son reutilizables esos satélites que manda al espacio. Sí, la Agencia Espacial Europea, eh, la empresa SpaceX de Elon Musk y las que están naciendo ahora, uh -huh. eh, todos los satélites hay varias etapas que son reutilizables y entonces lo que hacen es por geolocalización acuden nuevamente a la base donde han sido lanzadas, salvo error y vaya yeah, a otro sitio, pero de momento la efectividad es un 99%, no ha habido ningún problema. Eso, por ejemplo, es lo que está eh, diseñando la empresa helicitana Pellet de Space. Uh -huh. eh, bueno, eh, Elon Musk también tiene lo mismo. Elon Musk lo que hace es eh, lanza el satélite, lanza eh, bueno, el cohete este... con los satélites, lo, la carga útil la deja, uh -huh. vuelve otra vez a, a entrar en la atmósfera y por geolocalización recupera el, el punto de, de inicio y se planta y se vuelve otra vez a reutilizar. Y un cohete que, no sé, me invento, ha costado, por decir sí. algo, 30 millones, eh, pues ya no, vamos a, ya no se va a gastar 30 millones, se va a gastar a lo mejor 10, que es lo que cuesta en reutilizar todo eso. Y eso es lo que, eh, pues, por ejemplo, Pelé de Space es lo que quiere hacer junto con la Agencia Espacial Europea. Pues tenemos mucho trabajo por delante, tenéis mucho trabajo por delante la comunidad científica internacional para regularizar precisamente toda esa basura al fin y al cabo uh, espacial si de, si de nosotros dependiera <risas> terminarán siendo chatarra sí. para poder regularizar lo que están enviando al universo al cosmos muchísimas gracias victoriano Canals. canales eh, canales volvemos a vosotros, otra como vez siempre. volvemos otra vez a contar contigo eh, cuando, cuando tengamos queréis. la luna del venado la luna del leno o la luna de la tormenta <ríe> Del trueno, como dices tú, porque en mes de julio dices que vienen tormentas con mucho aparato eléctrico. Algo que le vamos a preguntar ahora inmediatamente a Vicente Bordonado, porque en cuestión de horas nos llega una ola de calor o un episodio de calor con temperaturas que van a ser muy altas, sobre todo el este próximo lunes. Lunes, el lunes. lunes. Así que, eh, estas de vacaciones tú puedes escapar de estas altas temperaturas. Nosotros los que trabajamos Tendremos que llevar cuidado. Muchísimas gracias, Victoriano. A ah, vosotros, como siempre. A rescatar en otro programa. No sé si ya en la Glorieta o en Amigos. Cuando claro, venga Rosa Lucas. Cuando te va a queráis. Feliz. Hasta luego. Nada, hasta luego. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 ik ga nunca supe por qué. No podía Ik y niet de van de no aprendió jamás esa lección. Aún existe ese fuego en Ook vez bent ay ay, como resistirme? Mamma mia siempre acabo mal, ay, ay, no sé corregirme, mi corazón rompiste, siempre he vivido triste. ay ay desde que te Aan de kant van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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 12 del mediodía y después de hablar del cosmo con Victoriano Canales, eh, vamos a escuchar la música de Alice Wonder. Vamos a disfrutar con Bajo la Piel. Ik si me queria, porque estás llorando? Je la, que acaricia, pude la pena. Estamos tan cerca Mas no solo escen un Puede que el querer no, no sea suficiente Quizás con el tiempo Gracias mi mij somos dos zijn a perder. Si naar elkaar ik je weer zien. da sufrimó. Dime si te cuidas. Cura alguien tu Teleelch Radio Marca Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 y vamos ahora a disfrutar de la performance que ha realizado Miley Cyrus la eh, pues el símbolo de los rockeros viejos de Estados Unidos se ha convertido así en icono para los rockeros después de haber superado su etapa como Hannah Montana la escuchamos en el Happy Hippie presentando el Happy Together Imagine me I think about you day and night It's only right To think about the one I love and old and tight So we'll be together If I could call you up Miss the dime, would you say you belong to me? And ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue. All my life, me you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you, and you for me. So happy together. The only one for me is you, and you for me, so happy to get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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 12 minutos de las 12 del mediodía y nos quedamos con el primer amor de Mocedades y Pachi Andión. En de volver, de volver, de volver, de volver, de de de volver, volver, de volver, de volver, de volver, de volver, de volver, de volver, de de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 en y volver a rebuscar tu solar, yo mis ganas de pelear y yo susto que me daba no verte más a fin de tu sol. O a de expulsie, is de geografie, amor, sin control amor de timbre, amor portal amor de cada día y en cada lugar, amor que a una hora guardo en la piel, la párvula caricia el torpe temblor, amor vestido, amor de nunca volver, caballero por favor. Otro café, donde está, donde se encuentra, mi plumier en mi compas en tus triunfas y volver a rebuscar por un solar tú las ganas de. susto que me daba no verte más a fin de curso.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos aquí en el programa La Glorieta... ...hasta la una del mediodía... ...ya saben que diez minutos antes de finalizar... ...pues tendremos eh, las ofertas de empleo... ...que actualizamos a, a diario en nuestra página web... ...clh.es... ...ofertas de empleo y también demandas de empleo... ...que pueden ustedes mandar, enviarnos... ...a través de un contestador automático... ...daremos los teléfonos tanto del contestador automático... ...para que dejen sus ofertas y sus demandas... ...y a diez minutos antes de terminar... ...vamos a leer los teléfonos de todas las ofertas de empleo... ...que son muchas y la mayoría relacionadas con el sector del calzado... ...que recupera su actividad de cara a este verano, a esta temporada estival... ...algo que viene reflejado con los datos del paro del pasado mes de junio... ...de las 63 empresas, de las 63 personas que encontraron empleo... ...durante el pasado mes, la mayoría fueron gracias al sector de la industria porque el sector de servicios sigue congelado en el tiempo ya saben que no vamos muy bien ya que la tasa de incidencia se ha duplicado en la comunidad valenciana en España se han disparado los contagios y esto ha motivado que la temporada turística penda de un hilo ya que hay más países que se suman a Reino Unido y Bélgica como Francia ...que ya aconsejan no viajar a este país... ...lo que se traduce en cancelaciones de las reservas... ...y además, si esto fuera poco... ...tenemos al sector de la hostelería... ...y sobre todo, del ocio nocturno... ...con nuevas restricciones... ...vuelven las restricciones este fin de semana... ...y el Tribunal Superior de Justicia... ...en estos momentos está evaluando... ...si aplicar o no, el toque de queda... ...a partir de este fin de semana y hasta el 25 de julio... ...en aquellos municipios donde la incidencia es muy elevada... ...nosotros con la actualización de los datos por municipios... ...que hace la Consejería de Sanidad un viernes... ...todos los viernes, estamos en 127 de incidencia acumulada... ...aún estamos por debajo de los 200 y pico casos... ...que se considera de alto riesgo... En estos momentos el toque de queda no tendría por qué aplicarse en nuestra ciudad si finalmente el CSJ autoriza al gobierno valenciano. Y ahora, antes de la siguiente entrevista, antes de las noticias eh, y antes de la entrevista con Vicente Bordonado, vamos a quedarnos con más música con la canción Daitana. Ik que dat het voor mij is dat ik deze verhaal heb en dat mijn handen uit mijn geheugen zijn, dat om te zijn. Ik wist het altijd en zei niets. Mijn hart ik weet dat je porque andas en Ik cabeza, dat je a olvidar tu Ik weet dat je niet meer terugkomt. Ik weet Ik weet dat je Ik A nuestra historia le parte. Acostumbré a estar arrepentida. Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. a la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Kise obligarme a olvidar Tu boca y ahora mi boca Diré que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Voy a cuidarte Pero esta historia le hace falta Una segunda parte Aunque no digan que esto nunca sale bien de arte porque que te buscarte que no podré dormir hasta encontrarte le prometí a mi corazón volverte a ver 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso Pues hemos llegado a las 12 y 24 minutos de la mañana y hemos vuelto a sentar a nuestro compañero Vicente Bordonado en los estudios de Teleelch Radio Marca porque ha dado la previsión meteorológica y nos ha informado de esa ola de calor, él la llama episodio de calor, pero lo hemos sentado porque ese episodio de calor es extraordinario y queremos saber por qué es extraordinario. Vicente Bordonado, buen día. Buen día. Extraordinario. Eso cuando un meteorólogo nos dice que es algo extraordinario, cuando pasan cosas que antes no pasaban en meteorología, se nos encienden todas las alarmas, se disparan y decimos, estamos ya... ...sufriendo el cambio climático. Efectivamente, estamos sufriendo el cambio climático... ...y estamos ya ante nuevos escenarios del clima... ...y es algo que no nos debe de extrañar... ...porque, bueno, eh, se viene corroborando desde ya hace ya varios años... ...en ese sentido, y cuando digo que este episodio, no ola de calor... ...ola de calor sería si a partir del lunes tuviéramos 3-4 días más... ...con una situación de Poniente... ...con temperaturas verdaderamente elevadas... ...o sea, le llamas episodio porque... ...es dura? algo puntual... ...porque dura un día, dos días... ...sí, bueno, lo que es la presencia... ...de la masa de aire cálido en altura... ...va a estar entre sábado, domingo, lunes... ...lo que hace que se dispare, ...lo que hace que las temperaturas se disparen... ...va a ser el viento de Poniente... ...que será el lunes solamente, durará uh -huh. un día... ...si fueran tres días mínimo... ...ya estaríamos hablando de ola de calor... Y es extraordinario porque ya los modelos numéricos, los modelos meteorológicos, nos están indicando que esta masa de aire tropical continental que nos llega desde el norte del continente africano o nos va a llegar a partir de mañana, esa cresta de aire sahariano, es, va a ser muy potente. Muy potente en el sentido de que, para analizarlo, vemos la topografía de 850 hectopascales o milibares lo que ocurre a 1.500 metros de altitud porque tenemos temperaturas relativamente homogéneas y se van a alcanzar durante este fin de semana sobre todo entre domingo y lunes temperaturas del orden de los 30-32 grados lo normal sería alcanzar temperaturas como mucho de 25-27 grados en altura, estás ¿En hablando altura, a esa altura, a 1.500 metros sobre la vertical de Elche. Uh -huh. y esto es, también es extraordinario Bueno, va a coincidir con el viento de poniente de cara al lunes. Uh -huh. Y todos sabemos aquí que cuando tenemos una situación de poniente se disparan las temperaturas. Pero sobre todo es extraordinario porque esa masa de aire cálido viene muy fuerte y en puntos del interior sur de la península sí que se van a alcanzar o se van a rozar por lo menos los 50 grados <risa> en el interior. ¿Qué va a ocurrir aquí? fin de semana va a soplar un poco de viento de componente marítima el mar Mediterráneo no está muy caliente todavía, frente a nuestras costas estamos registrando temperaturas del orden de los 25 grados, ya empieza a desprender algo de vapor pero no el suficiente ese, ese viento de, de, de, de componente marítima de sureste ese sistema de brisas va a ser insuficiente como para frenar mucho las temperaturas, vamos a tener aire muy cálido en altura ese viento de componente marítima, pero que al mismo tiempo va a aportar algo de humedad. Oh. Y cuando aporta humedad, esto se traduce lógicamente en sensación térmica de bochorno. Claro. Y todos sabemos, muchas veces, siempre damos el dato de la temperatura ambiental. Hoy hemos alcanzado 30 grados. Pero ojo, en verano, esos 30 grados, ese ejemplo de 30 grados, cuando tienes humedades ambientales por encima del 60-70%, hay que sumarle para calcular la temperatura de sensación térmica, la que realmente percibe el cuerpo humano, por lo menos dos o tres grados más. Pues bien, el domingo, con esa potente masa de aire tropical que vamos a tener, algo de humedad, las temperaturas de sensación mm. se van a aproximar y mucho a los 40 grados. Bien, pero no son 50. No, no son 50, no. efectivamente. <risa> ya no pero el lunes con... tenemos un cambio. El lunes entra el viento de poniente. El viento de poniente va cruzando buena parte del interior del sureste ibérico, de la península. Llega aquí reseco y recalentado. Tenemos aire cálido en altura. Muy caliente. 30-32 grados. El viento de poniente. Esto va a hacer que aquí en Elche el lunes es posible que alcancemos los 40 grados. El martes, en Matola alcanzábamos 40 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, rozábamos los 37 grados. Y a 1.500 metros sobre la vertical de Elche, teníamos temperaturas del orden de los 25 grados. Con lo que... Lunes... Con lo que esto, este episodio de calor va a venir mucho más fuerte de cara al lunes. Uh -huh. Todo va a depender del viento de poniente y de la persistencia del mismo. De momento, los modelos numéricos indican que hasta bien entrada la tarde es muy posible que tengamos viento de poniente. Cuantas más horas esté soplando el viento de poniente, más va a subir la temperatura. Imaginemos que a las 2 de la tarde dejara de soplar el viento de poniente y entrara el viento de levante, pues lógicamente la temperatura comenzaría a bajar. Aunque se traduciría entonces en sensación térmica de bochorno. Vale, ¿no? ¿y qué tenemos que hacer? ¿El lunes evitar cualquier actividad Efectivamente. Eh, al sol? Oh, espero que las vacunas, eh, a quienes están citados el lunes, no tengan que hacer cola para, para, para vacunarse. Pues Y durante las horas centrales del día hay que evitar exponerse a este calor, al sol y a este calor en definitiva, porque, y sobre todo mucho cuidado con las personas mayores claro, y niños claro. hay que estar muy hidratados vale, Va vamos eh. a ver, son temas de los que no se hablan muchas sí. veces, pero las consecuencias de las altas temperaturas sobre la salud suelen ser muy importantes. Y tanto. Así que hay que cuidarse. Eh, esta alerta, eh, ¿en qué nos encontramos? ¿Alerta por calor en amarillo, rojo, en qué color? Bueno, de va, momento va de la agencia. Momento, esta mañana la Agencia Estatal de Metrología todavía no ha activado. No había activado ningún aviso. Son uh -huh. avisos. Es muy posible que active en las próximas horas, o mañana, o el domingo, como muy tarde, para el lunes, nivel de aviso rojo. Incluso podría activar nivel de aviso rojo. Claro, porque se pueden producir en muertes por calor, como ha ocurrido en Canadá. Esto, esto... Es distinto lo de Canadá, es, son temperaturas mucho más elevadas, ¿vale?, uh -huh. Pero estamos en un ejemplo casi similar. <risa> claro, casi vamos, similar. vamos camino de, de alcanzar ¿Para? los 40. Bueno, en no sé qué página en la EMET eh, ponía que en Elche íbamos a alcanzar 47 grados. Son previsiones muchas veces hechas eh, de forma automatizada que no las ha revisado ningún predictor. Todavía faltan varias jornadas y, como he dicho antes. Todo depende de la dirección del viento. No. Si el viento de Poniente sigue soplando hasta las 6, 7, 8 de la tarde, podemos sobrepasar los 40 grados. Quizás llegar a los 47 es difícil. Eh, aquí en Elche, máximas absolutas eh, debe estar en torno a los 42, 43 grados. 47 nos ha llegado eh, en ese sentido. Pero eh, todas las opciones están abiertas. ¿eh? Cuando dices que es extraordinario, esto nunca ha pasado. Prácticamente, o nunca ha pasado o ha pasado muy pocas veces. En verano, en el mes de julio. No, lógicamente, en el mes de julio, en el mes de julio. Es vale, ¿Y por qué pasa, Vicente? ¿Por qué pasa? Ya has explicado lo de la, eh, la masa de aire cálido, pero ¿por qué pasa ahora y no pasa eh, y no ha pasado antes? Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué lo? lo... ¿Lo asumes o lo, sí. lo llevas al terreno del cambio climático? Efectivamente, ya en las investigaciones que se están haciendo sobre el cambio climático ya evidencian. Nosotros aquí en la región climática del sureste ibérico, lo típico de siempre son las sequías, son los episodios de calor o olas de calor, son las precipitaciones de fuerte intensidad horaria, es lo típico de la región climática del sureste ibérico y del clima mediterráneo. Estamos muy cerca del continente africano, lo tenemos, lo tenemos a un tiro de piedra. De ahí todas las invasiones que tenemos de aire sahariano, que muchas veces también apor, aporta polvo sahariano en sí, suspensión. Sí. Y nos deja los coches, nos deja todo de, de aquella manera. ¿no? Entonces, con el cambio climático, todos estos extremos se están agudizando cada vez más. Y hay algo de lo que no hemos hablado, de las noches tropicales, la temperatura nocturna fíjate, estas noches, esta noche pasada mínima, aquí en la ciudad, 22 grados, a 1500 metros de altitud, teníamos 16 grados. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que la madrugada del domingo y la madrugada del lunes, es posible que nos quedemos muy por encima de los 25 grados. Madre. O que la madrugada del lunes no baje la temperatura de los 28 o casi 30 grados. Que claro. tengamos ya no noches ecuatoriales, sino noches verdaderamente tórridas. O sea que eh, si no hay aire acondicionado no vamos a poder dormir, pero claro. la factura del aire acondicionado va a ser astronómica. Claro, claro, y con la subida de la luz, bueno, <risa> aunque bueno, hay horas valle vale, durante la y madrugada. Ahora, y ahora, <risa> otra cosa, antiguamente era normal irnos el día de San Jaume por estas fechas, coger vacaciones e irnos a la playa. Vale, Santa Pola, ahora lo hacemos con el coche, nos vamos para huir de estas altas temperaturas a Santa Pola porque dicen que si estamos cerca del mar la brisa refresca, ¿eso es verdad? Antes refrescaba, ahora cada vez refresca menos. Es el va. confort climático se está perdiendo. Tú llegas a final de julio y a la temperatura marina sube por encima de los 28 grados, 27-28 grados y puntualmente en la canícula, en el centro del verano la, eh, ya entrando en agosto o finales de julio, puede rozar incluso los 29-30 grados El mar Mediterráneo se ha tropicalizado. Las noches tropicales hace 30 años teníamos a lo mejor en el verano unas 20 20 y poquitas noches, ahora hemos pasado a tener 70 noches tropicales. Una noche tropical es cuando la temperatura nocturna no baja de los 20 grados. Y una noche ecuatorial es cuando la temperatura nocturna no baja de los 25 grados. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que estás en primera línea, allí en Santa uh -huh. Pola, las personas que tienen su apartamento, su sí. buen calor, y están por la noche asados. ¿Por qué? Porque el mar Mediterráneo es una olla hirviendo 28 grados, 29 grados, desprendiendo vapor. Humedad elevada, sensación de bochorno, bochorno que llega a buena parte de, de, del, del litoral, hasta, hasta la propia ciudad de Elche, buena parte de nuestro municipio. Ya te tienes que ir muy al interior, a la zona de, de, de cordilleras, a la zona montañosa de la región de Murcia, para buscar un poco de frescor. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Qué estamos haciendo con nuestro Mediterráneo? El escenario está cambiando, el escenario climático está cambiando y eso se está evi evidenciando y vamos a ver, hay algo... Fíjate, que ahora estamos hablando de que vamos a tener un episodio de calor, que el, martes mucho cal el lunes mucho calor, pero el martes volveremos a tener un día parecido al de hoy, con temperaturas que no van a superar los 28-29 grados. Ya estoy respirando mejor, ¿eh? Por lo menos esa es la... Pero es que... Eh, Tú ves los modelos meteorológicos, eh, lo que ocurre a 5.500 metros o a 9.000 metros, sobre todo a 9.000 y pico metros, que ves en esas topografías lo que es la circulación general del oeste. Hay un contacto entre masas eh, cálidas, que están más pegadas al Ecuador, y masas frías, que están pegadas al Polo Norte. Cuando la diferencia de temperatura... Entre ambas masas es poca, esa circulación general del oeste comienza a meandrizar. Cuando yo hablo de vaguadas y dorsales anticiclónicas, uh -huh. es como un río cuando llega antes de la desembocadura, el río Segura, por ejemplo, antiguamente uh -huh. antes de encauzarlo, y va meandrizando porque no hay desnivel y el agua no va en línea recta. Uh -huh. Pues esa diferencia de temperatura entre el polo norte y el ecuador cada vez se está acortando más. La circulación general del oeste, el jet stream, está meandrizando mucho. Y están llegando vaguadas en pleno mes de julio. El martes llegará una vaguada fría, fría no. de aire frío. Nos va a aportar de nuevo aire frío en altura. No va a ser muy profunda, no va a llegar... A, tan, tan al sur de la península como para dejarnos lluvia pero sí como para bajar la temperatura en picado con respecto al lunes pues, Entonces, el, algo que esa circulación general del oeste debería circular bastante al norte del continente europeo pues ahora va meandrizando y circula muy llega hasta la península uh -huh. y todo esto es fruto del nuevo escenario climático y de la crisis climática en la que ya comenzamos a entrar vale. Eh, solo que me cabe preguntar, eh, ¿tenemos tiempo para la resiliencia, para este cambio climático o, o va a ser un desastre? Vamos a ver, eh, en teoría todavía estamos en un punto en el que, que podemos, de alguna manera, frenar el llegar al punto de no retorno, pero la situación se está agravando mucho, en el sentido de que estamos consumiendo recursos del planeta como si el planeta fuera ilimitado. Eh, la biodiversidad en muchas áreas del planeta está desapareciendo. Y todo, todo es un sistema que está interconectado. Esta pandemia que estamos sufriendo ahora mismo probablemente es porque falta biodiversidad. No hay biodiversidad, entonces no hay un equilibrio natural. Y cuando se rompe el equilibrio natural, pues por un lado o por el otro, Y surgen cosas, una de ellas puede ser la pandemia, futuras pandemias y sobre todo esa alteración climática, ese nuevo escenario climático al que nos enfrentamos. Nuestra zona es una zona muy sensible. Estos días o semanas atrás hemos hablado de que en el norte de Canadá eh, temperaturas de 50 grados o más de 50 grados, en Siberia tenemos el permafrost que es esa tierra congelada uh -huh. con agua, tierra uh -huh. con agua, pero que está congelada y con materia orgánica, pues está descongelando el permafrost. Y <ríe> se están alcanzando allí, hay días que se alcanzan temperaturas muy superiores a los 30 grados y hay incendios. Y esa materia orgánica tendrá bacterias eh... <ríe> y vete a saber qué. Efectivamente, <ríe> de ahí sale de todo, tenemos microorganismos, bacterias y que tal. Que se descongelan. Claro, que se descongelan. Las teníamos en la nevera. Que son prehistóricas. Ya, ya, ya. se descongela. Tendremos que hablar con un antropólogo porque hemos sido Homo sapiens la única especie que hemos sobrevivido de tantas especies humanas que ha habido por los restos arqueológicos que se están encontrando. Vicente, no, en vertiginoso también. A hablar del cosmo y hablar del cambio climático. Creo que necesito música de Rafael Lacarra para mantener la fiesta... <risa> En, esta, ...en este mundo. Gràcies. Moltes gracias. De reis, un player com sempre, estar amb tu i amb els teus oients i telespectadores. El dilluns tornem. Molt bé. Bon cap de semana. Igualment, adeu, adeu. 101.4 Tele Elch Radio Marca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 Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Roma Autos, concesionario oficial Mazda en Elche. Junto al Hero y Merlín. Salida 518, Venga. autopista A7. La Glorieta. María Alonso Pues Lo dicho, después de Vicente Bordonado esta entrevista pues, nos conviene la música pegadiza y la felicidad y simpatía de Rafaela Carrá para digerir, digerir todo lo que se nos viene encima, está esto el asunto Caliente Caliente Caliente Caliente, eh, oh, caliente, caliente oh. el tiempo que mi cuerpo anda loco anda suelto y no lo puedo frenar, ah, ah, ah, y no lo frenar. por las noches me despierto presa de con deseo de amar ah, ah, ah, y con deseo de amar ¿Será que ya es primavera?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 Faltan tres minutos eh, para llegar a las doce y cincuenta minutos de la mañana, y nosotros en estos momentos, pues desde la Generalitat Valenciana, ya se ha anunciado que se va a endurecer las sanciones contra los botellones. Ya saben ustedes que ayer eh, Chimo Puch y la consellera de Sanidad, y hoy, junto a la consellera de Justicia, han anunciado las nuevas restricciones que se aplicarán este fin de semana. ...para frenar esa incidencia que se ha disparado del COVID... ...sobre todo entre la población más joven... ...restricciones eh, que vuelven sobre la hostelería... ...y sobre todo sobre el ocio nocturno que cierra... ...que se tiene que reconvertir en restaurantes... ...que el horario de la hostelería se adelanta a las doce y media... ...tienen que cerrarse todos los bares, cafeterías y restaurantes... Y también tenemos un toque de queda para aquellos municipios, si es que lo aprueba el TSJ, para aquellos municipios con una incidencia muy elevada. De momento en Elche tenemos 127 casos, alejada de los 260 casos por cada 100.000 habitantes acumulados, que se considera esa incidencia muy elevada para el toque de queda. Lo que sí que anunció Chimo Puig es que se van a endurecer las multas contra los botellones y se va a reforzar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlarlos. Y por ello, hoy acaba la consellera de Justicia a anunciar que se ha modificado la normativa, el decreto ley de modificación del régimen sancionador ...del COVID dirigido a perseguir el botellón... ...una práctica que es de alto riesgo... ...asociada a los contagios que se están produciendo... ...entre los más jóvenes de la comunidad valenciana... ...por eso, la sanción de participar o hacer un botellón... ...conlleva multas, atención, de 601 euros... ...a 30.000 euros... Estas son las sanciones a las que se enfrentan aquellos jóvenes que quieran hacer botellón o participar en el botellón. De 600 euros a 30.000 euros, lo acaban de anunciar desde la Generalitat Valenciana. Dice la consellera Gabriela Bravo, de Justicia, que quieren apelar a la responsabilidad de los jóvenes, quien ha señalado eh, para que no se produzcan... ...estas prácticas, estas aglomeraciones de botellones... ...que parece que es el origen de muchos de los contagios... ...que se están detectando. La consellera ha señalado que en la reunión... ...se han establecido líneas de coordinación... ...y se ha solicitado la máxima colaboración... ...con las fuerzas de seguridad del Estado... ...y con los ayuntamientos para que refuercen el control... ...y la vigilancia de las medidas de prevención... ...frente a la COVID en especial las aglomeraciones y prácticas como el botellón. Es una noticia que acabamos de recibir y que en minutos se la vamos otra vez a informar, a ofrecer en nuestro espacio informativo con Ana López y Manu García. Y ahora es momento, ya hemos llegado a las 12.50 minutos de la mañana, es momento de las ofertas de empleo. Tenemos muchas ofertas de empleo, ofertas y demandas que ustedes pueden eh, eh, pues, eh, enviarnos a través de este contestador automático, el 966061835. Y de las ofertas de empleo que hemos recibido, pues, la mayoría tienen que ver con el calzado Pues vamos a decir los móviles y los teléfonos a los que tienen ustedes que llamar si están interesados en alguna de estas ofertas que están colgadas en nuestra web teleel.es. La primera, una fábrica de vulcanizado necesita taller de aparado. Hay que llamar al 966779530. Otra fábrica de vulcanizado precisa un cortador de máquina de, pu de puente. Hay que llamar al 600 cuatro siete seis hace falta un montador de sandalia con experiencia en montar a mano seis cinco dos seis también se necesita una persona para cuidar dos horas por la mañana, dos horas por la mañana a una señora que está encamada, hay que llamar al seis cero siete uno También un taller de calzado precisa una aparadora y una persona de mano para interior. 633 1326 76. Hace falta moldeador en el siguiente móvil. 661 29 29 56. También otra fábrica de calzado ubicada en Elche necesita envasadoras con experiencia en poner plantas. 966 665 1263. Una empresa de vulcanizado ubicada en Torrellano necesita envasadora, también ayudante de vulcanizado y una persona para facturado. Hay que llamar al 603 36 22 71. Otro taller de aparado en Elche eh, busca paradoras de máquina alta para interior 667 21 29 74. Otra fábrica de calzado necesita vulcanizadores 653 02 0617 Empresa de calzado ubicada en Crevillent necesita envasadoras con vehículo propio hay que llamar al 678 2398 64. también se precisa una envasadora que sepa reparar aquí no hay que llamar al móvil sino que mandar un WhatsApp a este teléfono 682-374435 Una fábrica de BIOS ubicada en Catral precisa personal 624 23 -9763. También hace falta un cortador de mano para exterior y una persona para la envasa 965 03 -3944. Otra fábrica de calzado necesita un lijador con experiencia 696 73 -9955. Se precisa una persona para la envasa 965 68 -3506. Y por último, hace, faltan, hace falta talleres de, de aparado de zapato fino de señora. Hay que llamar al 687 2690 Cinco, seis. Si ustedes no han podido tomar nota de los móviles y están interesados en la oferta de empleo, no se preocupen porque es fácil acceder a todas las ofertas que acabo de leer tan solo haciendo un clic, metiéndose en nuestra página web, clicando sobre la pestaña de servicios y desplegando el menú y lo primero que sale es el empleo. Ustedes cliquean sobre el empleo y tienen esas ofertas de empleo y también las demandas, los teléfonos y el teléfono del contestador automático para dejarnos cualquier demanda o cualquier oferta. Ya saben ustedes que las actualizamos todos los días aquí en nuestra página web teleelch.es y aquí en el programa La Glorieta. Y cuando se vaya el programa, cuando retorne el programa Entre Amigos, a las 12.50 leeremos todas esas ofertas de empleo que se encuentran colgadas en nuestra web. Y ahora no se vayan porque ya es tiempo de las despedidas. Faltan 5 minutos, unos eh, cuñas publicitarias e inmediatamente volvemos con la última de la canción, de las canciones para este viernes, para este programa.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Pues ya hemos llegado al final de esta trepidante jornada de viernes. Tenemos muchos frentes abiertos en cuanto a la información local se refiere con ese pleno extraordinario que ha comenzado a las once y media en Elche sobre la a instancias del Partido Popular. Lo ha convocado el alcalde para reprobar a la ministra Teresa Rivera por los recortes eh, que quiere imponer al trasvase Segura. El debate sobre el agua está garantizado, garantizado al igual que la polémica. Veremos si se pide o no la dimisión de la ministra por parte del de Partido Socialista. Y también en esta jornada de viernes hemos estado muy atentos a esas restricciones que se imponen, estamos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia y acabamos de conocer el contenido de la reunión, sea mediante decreto ley, modificado, la normativa de seguridad y de, de, de sancionadora del COVID. ...y para endurecer, elevar las multas... ...con el fin de perseguir los botellones... ...porque consideran que los contagios... ...entre la población más joven... ...el origen está en esas aglomeraciones... ...y en esta práctica del botellón... ...por eso las multas van a ir, oscilan... ...entre los y 30.000 euros... ...acaba de modificar, modificarse esa normativa sancionadora... ...mediante decreto ley... Y se ha pedido a todos los ayuntamientos y a las fuerzas de seguridad del Estado mejor coordinación, una mayor coordinación para perseguir a partir de este fin de semana el botellón. También se ha reducido el horario de venta de alcohol hasta las 20 horas. Y por supuesto estamos pendiente del de toque de queda que se quiere imponer en aquellos municipios donde la tasa ...de incidencia es muy elevada... ...por encima de los 260 elche de momento... ...con la actualización de los datos por municipio... ...hemos alcanzado una tasa de 127 preocupa... ...pero seguimos alejados de esa zona de alto riesgo... ...y seguimos con los hospitales vacíos... ...no de ingresos sino de pacientes COVID... -19 críticos, el único paciente, el joven de 18 años que teníamos en la UCI, ayer mismo ya vimos la noticia de que ha salido de la UCI por lo que se encuentran vacías y en el último parte dado de los hospitales, los ingresos pues apenas se ha movido con respecto al día anterior, tenemos unos ingresos bueno de momento el parte todavía no nos ¿Ha llegado? Ah, sí, aquí está. Tenemos unos ingresos de tres pacientes en planta y en cuestión de segundos nuestros compañeros de los servicios informativos darán ese parte de los hospitales. Nosotros nos vamos con la música de Camilo. Que pasen un buen fin de semana y lleven mucho cuidado por esas altas temperaturas que ya Vicente Bordonado ha anunciado que se alcanzarán el próximo lunes. Hasta el lunes.